Vivimos en un país hidalgo, cervantino, un estado que tiene resaca de un pasado que ya no sabe cómo es de lejano Uno viaja por Castilla, donde tantos quisieron ver el alma de España Y ve las enormes praderas casi desiertas, casi despobladas, que parecen impregnadas de una belleza hostil Cuando las cruzas, apoyando la cabeza sobre la ventanilla del coche o del tren Se siente en el espíritu una herida abierta, agridulce Es un sentimiento extraño de pertenencia Y uno entiende aquellos paisajes pintados por la pluma de Machado, de Unamuno, de Azorín, de todos esos que decían que les dolía España. 103 años han pasado desde la catástrofe que les unió como generación. Y a nosotros, que nos despegamos cada vez más del terruño que nos vio nacer, nos sigue doliendo lo mismo. Es entonces cuando este país cervantino se torna quijotesco, dispuesto a levantarse para detener la injusticia. Es entonces cuando un pueblo entero se echa a las calles, a las plazas, a la red, dispuesta a redefinir los límites básicos de la democracia y la ciudadanía. Ahora mismo, mientras entre mis labios se cuela el aliento que infla mis palabras, muchos quijotes marchan hacia Madrid, recorriendo los últimos tramos de un camino que comenzó hace ya casi un mes. Caballeros andantes de una causa justa que no lucha solo por sí misma, sino por todos aquellos que no la apoyan. ¿Recordaréis, si alguna vez cayó en vuestras manos un ejemplar de la primera gran novela de la historia, cuántos palos y burlas recibía el hidalgo de la triste figura en su camino? Tampoco ha sido carente de obstáculos la marcha de todos estos quijotes modernos, y no habrán sido siempre recibidos con cariño allí donde han estado. Cuando desfallezcan, cuando los racionarios protesten y se burlen, Solo deberán recordar un pasaje que don Alonso Quijano le decía a su siervo Sancho Panza. Ladran, luego cabalgamos. La persiana. La persiana. Que ladren cuanto quieran, porque aquí en Agorasol seguimos cabalgando hacia un futuro nuevo. Hoy abrimos una persiana cargadita de contenidos para entrar de lleno en la recta final de la marcha popular indignada que llega por fin a Madrid el próximo 23 de julio. Sustituye a nuestra guipuche favorita María, Sofía Cerroa. Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Pues sí, traemos el saco lleno de temas candentes para sacudir las ondas sonoras con la mecha de esta hispanis revolución más viva que nunca. Estaremos pendientes de los últimos desahucios que se han parado en Madrid. Estaremos, como siempre, con un ojo puesto en lo que sigue pasando en Grecia y en los demás países afectados por esta crisis llamada de confianza. Tendremos en directo al periodista Ramón Lobo que nos contará la visión crítica de los conflictos que ha tenido oportunidad de cubrir en estos últimos años. Y también echaremos un vistazo en nuestra revolución en binario a los nuevos ciberataques a la página web del diario The Sun para castigar a Rodolf Murdoch por el caso de las escuchas ilegales que siguen costando cargos y dimisiones en las instituciones británicas. Y por supuesto en nuestro After Sun iremos dirigiendo con una sonrisa perdón, digiriendo con una sonrisa en la boca todos los contenidos con los que os bombardaré vuestras indignadas orejas recibiremos al profesor Ochoa que seguirá portaveceando a los astros y destaparemos con la ayuda de nuestro topólogo favorito el escándalo de las escuchas ilegales en el Reino Unido recordad que están abiertas vuestras líneas de participación y que podéis hacerlo a través de Facebook o Twitter de Agorasol así como nuestro correo agorasolradio@gmail.com o en el teléfono 91 cinco tres desde el centro de Madrid, el corazón de la Spasnis Revolution abrimos la persiana. Hacemos ahora una pequeña ronda rápida de asambleas y grupos de trabajo que están reunidos mientras hablamos, por si queréis o podéis aún pasaros para ver qué se cuece en este movimiento asambleario. ¿Qué tenemos para hoy, Sofía? Pues hoy a las 8 de la tarde ha empezado la Asamblea de Política a Largo Plazo en la Plaza de Pontejos, también la de Conexión Externa en la Plaza del Carmen, Asamblea de Cultura en la Plaza de las Descalzas y Asamblea de Feminismos en la Puerta del Sol, también Asamblea Extraordinaria de Infraestructuras sobre, importante, la recepción de la Marcha Indignada en la Plaza de El Carmen. Vamos a ir desgranando poco a poco lo que habrá para mañana, miércoles 20 de julio. A las 8 de la mañana, una convocatoria de stop desahucios, de la que os informaremos después, para impedir el segundo intento de desahucio en un piso hipotecado por la Comunidad de Madrid, en la calle Virgen de Yuc 140, en el Metropolo Nuevo, salida Doctor Vallejo. A las 6 de la tarde, ¿qué tenemos, Sofía? Asamblea de Energía del Subgrupo de, del Subgrupo de Medio Ambiente en la Plaza del Carmen. A las seis y media, reunión de la Asamblea sobre Reforma de la Ley Electoral del Subgrupo de Política a corto plazo, en ópera. También a la misma hora, a las seis y media, reunión del Grupo de Trabajo para Actividades de la Comisión de Biblioteca en la Plaza de las Descalzas. A las siete de la tarde, Asamblea de Medio Marino y Litoral del Subgrupo de Medio Ambiente en la Plaza del Carmen. También a las siete, también del Subgrupo de Medio Ambiente, se reúne la Asamblea de Soberanía Alimentaria en la Plaza del Carmen. Ya a las 8 de la tarde empezará la Asamblea de Comisión Laboral en la Plaza del Carmen. A las 8 de la tarde habrá empezado ya la Asamblea General del Grupo de Educación en Cortilandia. A la misma hora el Grupo de Medio Ambiente en general se reúne en la Plaza del Carmen. Y también llevarán más de media hora reunidos la Asamblea de Espiritualidad en los jardines entre el terre Real y el Palacio Real. A las 9 de la tarde la Asamblea del Grupo de Intérpretes en Lengua de Signos junto al Punto de Información en la Puerta del Sol. Y también eh, hay Asamblea de Fusión en Red junto al punto de información aquí en la Puerta del Sol. Para el jueves 21 de julio, justo antes de que conectéis con la persiana, para que estéis prevenidos, que sepáis que de 6 a 8 hay un intercambio de libros de texto organizado por Bibliosol en el punto de información de la Puerta del Sol. A las siete y media de nuevo, Asamblea de Política a corto plazo como siempre en ópera. A las 8 de la tarde, Asamblea de Política a largo plazo en la Plaza de Pontejos. A las 8 también, Asamblea del Periódico 15M News en la calle Pez, frente al bar El Palentino. Ah, donde también nos a pasar a tomar una tapita después... ...a las nueve de la noche... ...asamblea del Grupo de Salud... ...en el Callejón de las Cadenas... ...se accede por la calle Alcalá... ...esquina Caja Madrid... ...y a las nueve y media... ...el jueves 21 de julio... ...asamblea de Biblioteca Plaza de las Descalzas... ...recordamos también que este fin de semana... ...lo tenemos cargadito de actividades... ...que culminarán en la Puerta del Sol... Eh, ...a las nueve de, de la noche del sábado... ...y el domingo a las seis de la tarde... ...con una manifestación que sale desde Atocha a la Puerta del Sol, que promete ser masiva. Llega ya el momento de abrir nuestro espacio informativo. Titulares. Madrid se prepara para recibir las marchas populares indignadas. El 15M detiene otro desahucio y se prepara para evitar otra mañana. Polémica reabierta tras el 18 de julio con los nombres franquistas de muchas calles. Luis Almerdo, que es atacado durante su comparecencia en... El Parlamento Británico. Carlos Carnicero es de pedido, despedido de la cadena Ser. Vamos a abrir eh, con esta noticia que, sin duda, es portada hoy. El hecho de que uno de los tertulianos con más enjundia o más trabajo, eh, o más años acumulados de trabajo en la radio pública española, eh, ha sido despedido. Vamos a intentar conectar con Carlos Carnicero, que estará ahora mismo escuchándonos al otro lado. Vamos a ver si podemos recuperar esa conexión después. Seguimos. Eh... Hablando ahora del gran recibimiento que se va a hacer aquí en Madrid para las marchas populares indignadas que pisarán la villa en la mañana del sábado 23 de julio. Los primeros encargados de dar la bienvenida a los marchantes serán los representantes de las asambleas de barrio, en concreto las del Pilar, San Blas, Moncloa, Valle, Cas Hortaleza o Pan Bendito. Hacemos un rápido recorrido por su calendario de actividades. La ruta noroeste llegará el viernes 22 en Torrejón de Ardoz... Eh en Torrejón de Ardoz, eh, la recepción de la Marcha Popular Indignada y Acogida durante el día en la zona de los conciertos del recinto ferial. 21, Asamblea Popular de Torrejón, conjunta con la Marcha Popular Indignada, cena y acampada. El sábado 23 salen de Torrejón a San Blas y la salida desde Torrejón a las 6 de la mañana, pasarán por San Fernando, llegan y descansan en el Parque de San Blas y comenzarán hacia sol el recorrido, el sábado 23 a las 6 de la tarde, pasando por Avenida Hermanos García Noblejas, Calle Alcalá, Ventas, Goya, Puerta de Alcalá, Para llegar finalmente a las ocho y media a la Puerta del Sol Vamos con la ruta este ...el domingo 17 y lunes 18 en Aranjuez... ...una recepción de la Marcha Popular Indignada... ...y acogida durante el día... ...en la zona de los conciertos del recinto ferial... ...también se cenó y se acampó... ...así lo hicieron también el martes 19 en Cienpozuelos... Eh, ...hoy mismo encuentro y actividades en el pueblo... ...mañana en Pinto... ...habrá otra vez encuentro y actividades en el pueblo... ...y el jueves 21 será Getafe... ...la ciudad que reciba esta Marcha Popular Indignada... ...que cada vez se acerca más a Madrid... ...el viernes 22 lo hará en Vallecas... Y mmm, mañana les esperarán en la carretera de Villaverde a Vallecas, ahí en la Villa de Vallecas. La Ruta Sur, con el jueves 21, ya eh, parará en Aranjuez Con un encuentro y actividades en el pueblo El viernes 22 estará en San Martín de la Vega Con un encuentro y también actividades eh, en la localidad Y el viernes 23 ya llegarán por fin a Parque Sur Donde habrá un encuentro y más actividades Donde se podrán eh, incorporar y sumarse todos los demás El recorrido hacia Sol comienza el sábado 23 Pasando por los distritos o barrios de Villaverde Usera, Puente... ...de Toledo, Pirámides, La Latina, Calle Mayor... ...para acabar finalmente a las ocho y media... ...en La Puerta del Sol... ...vamos con la Ruta Norte... Eh, ...primero por la rama que entra por Segovia... Así es, el martes 19 será por Cercedilla Allí se reunirán con, con aquellos cercedideños O no sé cómo se dicen los de Cercedilla Del, De la Sierra Los serranos. Allí recibirán a la marcha indignada Con actividades, así será el miércoles 20 En Manzanares el Real El jueves 21 en Colmenar Viejo Y el viernes En el barrio de Hortaleza Madre mía, cuántos sitios están recibiendo A las marchas, esto promete La rama que entra por la 1, ya pasó ayer Por el Berrueco, donde hizo actividades y parada con su asamblea correspondiente el martes 19 acampada en Pedrezuela y asamblea en el Moral sobre las 8 de la tarde eh, los dos pueblos están contiguos y como en el Molar no hay asamblea, acompañará a la asamblea de Pedrezuela a animar para que puedan, hasta que puedan crearla el miércoles 20 en San Agustín de Guadalix tampoco hay asamblea y también intentarán <coughs> motivarla o incentivarla desde la marcha popular internada el jueves 21 ya estarán en Alcobendas en el plaza de la, del ayuntamiento, las dos marchas serán, eh, se reunificarán el viernes 20 en la Universidad Autónoma en Tres Cantos, Canto Blanco El sábado 23 en el Parque Norte, en el barrio de Hortaleza, Chamartín y Mano Teras, será la recepción a partir de las 9 de la mañana. A las 11 se celebrará una asamblea especial de intercambio de experiencias y, por supuesto, comida en el parque. El recorrido hacia Sol será el sábado 23. A las 6 menos cuarto desde el Parque Norte seguirán por el Paseo de la Castellana, Plaza Castilla, Nuevos Ministerios, Rubén Darío, bajarán toda la Castellana hacia abajo hasta Alonso Martínez, Fuencarral, llegando a la calle Montera, donde confluirán en Sol. La ruta noroeste el jueves 21 pasará por Collado Villarba con encuentros y actividades en la dicha localidad del norte madrileño Después eh, pasarán por Majada Onda el viernes 22 con un encuentro y actividades propias de, de estos tipos de encuentros El sábado 23 estarán en el Parque del Oeste con más encuentros y más actividades ya unificados en la capital Y desde ahí quizá el recorrido más corto hasta Sol que pasará por Moncloa, Malasaña, Chamberí, Chueca, Preciados Para acabar finalmente en la Puerta del Sol La ruta extremeña hay que decir ...que va directamente en autobús hasta Móstoles... ...y desde ahí partirá, Sofía. Así es, era el sábado 23 en el Parque Sur... ...donde se unen a la columna Sur y finalmente llegarán a la Puerta del Sol donde les recibirán a todas con numerosas actividades y encuentros que creo que será una sorpresa para todos Os invitamos a todos a participar en el recibimiento a todas las marchas eh, y recordar que a partir de madrid.tomalosbarrios.net y la correspondiente de vuestro barrio podéis ver cómo estar más cerca de los indignados cómo acogerle, necesitan duchas, camas eh, todo lo que podáis ofrecer y recordaros eso que la marcha... Con fluirá finalmente en una gran actividad de unión en Sol y ahora eso sí, vamos a intentar volver a conectar con Carlos Carnicero para que nos cuente un poco cómo ha sido ese cese de la cadena SER eh, que se produjo en las últimas horas y que sin duda está mucho que hablar, dando mucho que hablar a nivel informativo Estamos ahora mismo intentando mantener esa conexión Vamos a ver si tenemos al otro lado de la línea a Carlos Carnicero Buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿Cómo estás? Eh, Pues encantados de tenerte aquí por fin en la, en la persiana, eh, eh, con toda la simpatía de la gente que ha participado en el 15M, y pues intrigados un poco eh, por eh, esa, ese fin de la actividad en la, cadena, eh, de la, en la cadena SER, ¿duele mucho dejar la cadena después de tantos años trabajando allí? Hombre, sobre todo eh, duele dejarla de esta manera, ¿no? Es decir, después de 17 años que te cite el nuevo director de informativos a quien yo ni siquiera conocía personalmente en una cafetería de la Gran Vía para decirme que, que ya no tengo que, que ir más y cuando preguntas las razones te dices que van a hacer una renovación de analistas, pues es muy fuerte ¿no? yo le pregunté que, que si tenía algo que ver el apoyo del Grupo Prisa a la campaña de Rubalcaba con este asunto y él me dijo que no y bueno, luego lo que ya he relatado en mi blog me sorprendió mucho que me llamase el candidato a para decirme que le había llamado al director de informativos de la SED para contarle nuestra conversación en, de mi despido, ¿no? Entonces hay cosas que yo no entiendo muy bien, a mí no se me ha dado ninguna explicación razonable, me han dicho no vuelvas más, es decir, me, me han despedido como, no sé, como se despide ahora, es decir, me ha tocado eh, vivir en carne propia lo que tanta gente le está tocando en estos tiempos, por lo tanto, no quiero hacer de mi despido ninguna bandera, ni quiero... Le parece, bueno, le puedo decir que en esta mesa estamos sentados, eh, tanto Sofía como yo, los que estamos conduciendo esta persiana, eh, todos venimos de la cantera de la gran cantera de periodistas que es la cadena SER. Eh, ¿No le parece que en los últimos años, y se está acentuando más eh, a raíz de, pues, de la sucesión en el Partido Socialista, eh, la cadena del Grupo Prisa, que ha, en otros tiempos ha sido un poco abanderada del movimiento de izquierdas o el pensamiento crítico en España, está haciendo un pequeño giro a la derecha? Mira, yo quiero ser prudente en mis manifestaciones porque lo último que, que quisiera es que alguien pensara que yo me estoy moviendo por la revancha o por el récord, ¿no? Eh, yo, en honor a la verdad, tengo que decir que durante estos 17 años eh, he gozado una enorme libertad para decir lo que he querido, ¿no? Quizá no he abusado de esa libertad sin darme cuenta de que me estaba deslizando por una pendiente, pero esos son los riesgos del compromiso político y del compromiso intelectual, ¿no? Es decir, yo creo que cuando uno asume ese compromiso Eh, ...tiene que ser consciente de las consecuencias que puede tener... ...independientemente de que las consecuencias sean justas o injustas... ...esto tiene unas reglas de juego que no las como yo... ...y en esas reglas de juego está que te echen, ¿no? que te cesen, que te censuren... ...y no, a estas alturas de mi vida sería un ingenuo si yo me escandalizase... ...porque eso llegase a ocurrir... ...yo cuando, cuando he notado eh, que aumentaba la tensión en la radio... ...sabía que me estaba deslizando en una pendiente en la que podía llegar a caerme... ¿no? ...como ha sucedido... ...yo creo que lo que está pasando en general... Es que los medios tradicionales no han entendido los cambios sociales, ¿no? Ni han entendido la democracia 2.0, ni han entendido las manifestaciones que estáis protagonizando vosotros, ni han entendido que la democracia representativa o la reformamos entre todos o va a dejar de tener sentido, porque una delegación de poder cada cuatro años para que se administre de cualquier manera y los medios de comunicación hablan de intermediación. Pero luego no hay manera de traspasar eh, ese muro de los medios de comunicación cuando el tema no les interesa o cuando tienes intereses corporativos. Yo tuve, he tenido dos experiencias de, de despido este año, ¿no? Ya no me quedan muchas más. Eh, me echaron de un periódico digital que se llama el plural. Eh, no, no, no sería tan plural, ¿no? Visto el caso no. No, no, no, es un periodista muy sectario que lleva muchos años en la de comisario político del PSOE, ¿no? Enrique eh, Sopena. Y, y yo me di cuenta que cuando publiqué determinadas informaciones sobre Carmen Chacón y Miguel Barroso, y cuando publiqué determinadas informaciones críticas sobre, y opiniones sobre el gobierno de Zapatero, pues llegó un punto en que me echaron de pero me mandaron un telegrama como los de antes, pero, pero en vez de ser telegrama, vosotros que ¿sí sois jóvenes lo no sabéis que en la época de Franco, Franco mandaba un motorista con un telegrama para a sus ministros, ¿no? Y hay personas que en vez de mandar un motorista, mandaron un correo electrónico, ¿no? dice, a partir de hoy, señor carnicero, eh, prescindimos de sus servicios. Entonces, eh, yo me di cuenta de lo que estaba pasando y lo que está pasando es que el poder quiere amordazar y antes, con controlar unos cuantos periódicos y unos cuantos radios, era mucho más fácil, pero ahora eh, están en los blogs. Yo entonces me, me, me dije, eh, eh, yo tenía abierto mi blog, pero no le daba tanta atención como se merecía, creo yo, para el futuro, ¿no? y entonces cuando me echaron temporal plural me centré en mi blog ¿no? y dije, mi blog es mi territorio eh, cibernético, ¿no? aquí no me puede echar nadie, o sea esto no me da de comer no me da un duro, pero es el sitio donde me da eh, la soberanía sobre mi propia propiedad intelectual sobre mi pensamiento, y entonces me dediqué a potenciar mi blog, estoy encantado de cómo va progresando y yo no sé si algún día podré vivir de eso, ¿no? pero no es el problema, el problema es saber que tengo un espacio de pensamiento donde la gente que me quiera buscar me puede encontrar y además Hoy voy a colgar esta noche un, un artículo, ya os lo adelanto, en el que me ofrezco para que, eh, con, con, con una responsabilidad y con, con gente seria, eh, alguien que representa el movimiento de 15M eh, tiene la tribuna de mi blog abierto. Es una tribuna modesta porque puede tener 30, 40, 20 mil, 25 mil entradas diarias, no es el New York Times, pero no es desdeñable, ¿no? Y, y yo me ofrezco a, a tener una tribuna abierta para compartir mi página, que es una página muy personal, es mi bitácora, y, y, que, y que alguno de vosotros, de, de los representantes que tengáis elegidos en vuestras organizaciones, tenga <tose> una plataforma, porque lo que va a ocurrir es que os van a negar el pan y el agua informativa. Es claro. decir, date cuenta de que no se está informando de las marchas que están caminando hacia Madrid. O sea, en la medida que, se des, que desaparece el espacio físico de la acampada que no se puede mantener eternamente por muchas razones, en esa medida los medios ya tradicionales ya no se sienten de la obligación de informar, ¿no? Y se hace un profundo silencio. Y ahora va, ahora va a venir una época en la que eh, van a intentar seducir al movimiento, ¿no? Lo van a intentar seducir porque se acercan las elecciones. Y Rubalcaba va a, pro, va a proponer lo que no ha cumplido, lo que su gobierno no está haciendo. Es decir, no tiene credibilidad pero puede engañar. La derecha ya sabemos cómo es, eh, por lo menos yo lo sé, ¿no? O sea, yo creo que del Partido Popular no se puede esperar nada constructivo y nada progresista, pero yo creo que tenemos que ir entre todos, cada uno con su modesta participación, a una reconstrucción de la democracia. Carlos, una democracia. ¿Sí? Pues, perdona, te, te agradecemos mucho ese ofrecimiento que nos haces de, de tu blog. Y lo recogemos, lugar. sin lugar a dudas. Así es. Y, y te quería preguntar, porque ¿en qué lugar queda el periodismo independiente? En estos medios tradicionales estás hablando de comisarios políticos, estás hablando de llamadas de Rubalcaba. ¿En qué, lugar, qué nos podemos creer o, o dónde podemos hallar un resquicio que, que realmente de sí. una información libre y, y, y libre de, de esos intereses económicos y políticos? Vamos a ver, yo creo que cada periodista, cuando, sobre todo cuando está cuando llega a un estado de su vida que está manejando el análisis y le dejan opinar, digo, le dejan, ¿no? Eh, Tiene que asumir sus propios riesgos y tiene que jugársela, ¿no? Y eso significa que te van echando de sitio, ¿no? Es decir, cuando tú traspasas determinados eh, controles, determinadas reglas, te expones a que te echen. Pero yo creo que he ejercido hasta este momento con libertad mi, mi, mi, mi oficio, ¿no? Es decir, yo puedo asegurar que alguna cosa la ha modulado, pero yo creo que nunca me he callado, ¿no? Y tengo, voy a cumplir, bueno, tengo 59 años, voy a cumplir 60, o sea, no soy un chaval, ¿no? He vivido la, la dictadura al final, he vivido la transición, y no quiero presumir de eso, sino sencillamente cada uno tiene el bagaje de su propia experiencia. Y, y puedo decir con tranquilidad que me he sentido libre. Me he sentido sí. libre porque creo que la, que juega los límites, pero cada día queda menos espacio. No sé, eh, Carlos, también en, en las últimas semanas has protagonizado en Twitter, sobre todo y a través de tu blog, eh, un, unas informaciones relativas a, a, a un ofrecimiento que, que tú dices que te hicieron para dirigir el diario público. A Ignacio Escolar entró en escena en Twitter para, para negar lo que decías y a partir de ahí se generó una serie de discusiones. Eh, Vamos a ver. delante de muchas personas que bueno lo han criticado eh, hay gente que ahora mismo eh, antes de, le gustabas, ahora ya no le gustas eh, hay gente que, que no sabe muy bien a quién creer eh, ¿cómo valoras toda esa situación y, y en qué punto se encuentra? Vamos a ver, yo, yo no hablé para nada de escolar eh, uh -huh. se metió en un debate por defender a alguien que supongo que sabrá por qué lo tiene que defender yo conté una conversación que tuve con el director anterior de Televisión Española que me hizo una oferta que no me podía hacer porque no era eh, de su ámbito de responsabilidad. Yo lo que estaba denunciando es una connivencia que ha sido constante desde que Zapatero llegó a la Moncloa, en la que un grupo de personas lideradas por Miguel Barroso eh, buscan eh, un grupo alternativo al grupo Prisa alrededor de la Moncloa y lo montan eh, lo montan con, con buscando fondos de manera espuria, que es con inyecciones de dinero público de televisión española, de televisiones regionales del SOE, contando con créditos eh, a bajo interés del ICO, ...etcétera... Y en esa operación estaba, en un momento determinado, yo creo que me intentan seducir y me tantean a ver si yo quiero dirigir un periódico nuevo que va a salir. ¿no? Uh -huh. Entonces aparece aparece Ignacio Escolar, que fue un efímero director de ese periódico, duró creo que fue un año y tres meses, después uh -huh. lo, lo echaron, lo echaron porque no supo organizar el periódico, pero ese no es mi problema. Y me dijo que lo que yo decía es mentira Claro, cuando tú no has asistido a una reunión Decir que es mentira es creer a uno de los dos Cuando sobre todo el, el otro protagonista no había dicho mucho Porque Luis Fernando no ha desmentido nada No ha desmentido eh, Escolar con él Entonces yo haciendo una investigación me he encontrado Con que Escolar debe muchos favores Es decir, Escolar que se presenta como el Adalí de Internet Es un hombre que negocia el ingreso de su mujer en Televisión Española Cuando han echado a 1.600 personas por un ERE Y la, y la y negocio de entrada, nada menos que es como Subdirector de contenidos En, en internet, ¿no? Es mm -hmm. decir, un, alto de, de, un cargo de dirección Sin oposición, nombramiento a dedo Cuando hay 1.600 personas Entonces yo estoy aburrido de que en este país no se respete la meritocracia ¿no? Es decir, que haya muchísimas periodistas En paro, que haya muchas personas muy competentes Que no tienen trabajo Y que los amigos de los amigos de los amigos Estén utilizando el nepotismo Eso se va a tomar La televisión española, a mí me parece que eso hay que explicarlo. Eh, para terminar eh, esta entrevista y agradeciendo mmm, de corazón el, la presencia aunque sea a través de, de las ondas GSM de Carlos Carnicero en nuestro programa, me gustaría preguntarle eh, qué hay de cierto en esos rumores eh, que están hablando de un de un presunto empaquetamiento del, del, de la cadena SER y del periódico El País eh, en progresión para en uno o dos años estar vendiéndolo a un medio de comunicación extranjero a un magnate eh, conocido de, de Italia eh, a fin de, de que el Grupo Prisa encuentre una salida económica a esos medios y que eh, en concreto Silvio Berlusconi de quien hablamos eh, pueda controlar un poco esa fuga de información que desde el Grupo Prisa ha sido tan fiera hacia él o tan, tan nociva. Hay, no, te, eh, no, tengo, no tengo información y sería una temeridad eh, eh, decir más que esto, pero lo que sí es cierto es que el Grupo Prisa es un grupo que por una equivocación de sus directivos, que la, no la han pagado sino que les han ascendido, eh, se mete en una operación de bolsa que le busca eh, una situación de quiebra, de quiebra técnica o de suspensión de pago. Si está pendiente de poder pagar sus créditos, está haciendo unos seres salvajes echando a periodistas como la Copa Opino tiene a los becarios en la cadena cerca ser con una situación, yo he hablado muchas veces incluso en la radio del de, de Prisa no entonces yo creo que ese tema está ahí, o sea Prisa ya no es lo que era, Prisa eh, ya no es patrimonio de la familia Polanco siquiera porque es, es de, de quien controla la sociedad es un fondo que se llama Liberty y es un fondo de inversión al que le da igual cortar cabezas por arriba y por abajo, hoy me acabo de enterar una cosa que me ha dolido muchísimo eh... ...y es una anécdota que si me das un minuto te la cuento... ...mira, nosotros inauguramos... ...la tertulia de la cadena SER... ...el 5 de septiembre de 1994... ...y fuimos cinco personas... ...dos de ellas están muertas... ...Carlos Llamas... Carlos, Llamas y Carlos, Mendo. Y Carlos, y ...Carlos Mendo... ...otras dos personas... ...hemos sido despedidos esta semana de la SER... ...Carlos Carnicero, perdón, voy a empezar por la revés... ...Nativel Preciado... ...que es una excelente periodista... ...y una excelente escritora y además excelente amiga mía... ...una persona honesta y cabal no ha hecho ruido, lo han despedido y se ha quedado conforme, vamos a quedar conforme, se ha quedado resignada. Y a mí solo queda en la tertulia de la de la cadena ser Miguel Ángel Aguilar. De los cinco que aquella noche inauguramos el espacio, dos se han muerto y dos estamos civilmente muertos, ¿no? Entonces, cada Civilmente, no te des por muerto, Carlos, que ya sabes que tienes las puertas de esta casa radiofónica muy humilde, pero muy cercana no, al otro lado. No, eh, es, estamos, no. al, estamos al otro lado de la Gran Vía. Puedes cruzar y venir aquí con nosotros a la calle Montera eh, 13, es donde emitimos. Oye, es, es, estamos, a, estamos al lado porque en este momento estoy en una cafetería de, de la calle Infantas. O sea que si me lo llegas a decir Voy a hacer el programa con vosotros pues sí. Si me lo llegas a decir me ahorro esta llamada de tel, tel, tel, tel teléfono que estamos haciendo Oye, lo que lo que de corazón os ofrezco dos cosas, una Que vosotros que sabéis cómo funciona La mecánica interna De, de 15M y de todo eso eh, Trasladéis de, de de mi humilde blog Porque yo quiero de alguna forma Contribuir a que eso siga para adelante Porque creo que es, sinceramente Y no es ni pelota ni posicionamiento Creo que o empujamos una transformación radical o este país se va a ir al garete por todos lados, no solo en lo económico, sino en lo ético, en lo moral, en lo político, esto es, esto es una tragedia. Yo, que hasta ahora podía vivir fuera de España, ahora voy a tener que venir a vivir aquí, porque con mi nueva situación económica y no me importa, eh, o se no pasa nada. Eh, y segundo, eh, que me llaméis cuando queráis yo encantado de porque ahora no tengo radio y te voy a hacer el mono <risa> eh, pues nosotros aquí que nos estamos Tomamos la palabra nos, Carlos. Est nos estamos quitando el mono constantemente eh, haciendo radio haciendo radio libre y encantados de tener eh, en la, de primera mano ese testimonio tuyo eh, bueno y desearte muchísima suerte en lo profesional y que sepas que vamos por mi parte y por parte de todos los que están aquí presentes en el estudio que no somos solo los que hacemos la, la persiana eh, estamos todos encantados de, de que entres a formar parte de nuestra plantilla, no remunerada pero eso sí, llena llena de futuro, cargada de futuro como decía Benedetti Oye, me, me parece genial y además me gusta el nombre de la persiana, porque esta es una persiana que hay que levantar, sí. no es una persiana que hay que bajar. Nosotros la tenemos, la tenemos abierta hasta las 10 de la noche, que es cuando echamos la persiana a, también a la emisión de Ahora Sol, a ver si vamos poco a poco ampliando plantilla. Eh, Carlos, encantados de tenerte aquí, eh, muchísimas gracias por la labor que vienes haciendo todos estos años y, y que sepas que para nosotros seguirá siendo el número uno. Y me da un sorrozal aquí, solo menos mal que no me ve nadie. Oye, un abrazo, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo, porque la verdad es que cosas como las que estáis haciendo son, los que, son las que nos van a permitir que no nos callen. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Carlos. Seguimos en contacto Chao. y hasta pronto, Carlos. Continuamos en la persiana. Vamos a seguir con nuestras noticias, eh, después de este sobrecogedor testimonio de Carlos Carnicero que nos contaba cómo ha sido despedido de la cadena SER. Vamos con los nuevos desahucios que está intentando detener el 15M eh, y más que se preparan. El 15M ha llamado a través de las redes sociales a acudir a Malasaña para impedir el desalojo de una anciana enferma de cáncer y de su hijo discapacitado. El lanzamiento se aplaza hasta el 12 de septiembre. Así es, unos 50 indignados convocados aparte del Movimiento 15M también por Democracia Real ya se han concentrado a primera hora de esta mañana frente al número 23 de la calle Norte en el barrio madrileño de Malasaña para impedir nuevamente que una inmobiliaria desahucie a una anciana enferma y a su hijo discapacitado, que viven desde hace 55 años en un piso de alquiler de renta antigua, del que deben recibos por un valor de 5.000 euros según ha dicho su abogada Sin incidentes y tras sumarse 50 personas más a la protesta, han logrado que la familia pueda respirar tranquila hasta el 12 de septiembre, fecha del nuevo lanzamiento de la sentencia. La plataforma Afectados por la Hipoteca y la Asamblea Ciudadana de Ciudad Lineal llama mañana de nuevo a impedir el desalojo de una mujer y sus dos hijos, uno de ellos también con minusvalía física del 77%, en su vivienda en Pueblo Nuevo, aquí también en Madrid. Eh, recordamos esa cita que habíamos dicho a las 8 de la mañana en el metro de Pueblo Nuevo y vamos a continuar con las protestas por los nombres franquistas del callejero que todavía se mantienen en varios sitios con motivo del 75 aniversario del golpe militar fascista que inició la guerra civil española, se han llevado a cabo durante estos días varias protestas contra las calles que siguen teniendo una nomenclatura que salta figuras de la dictadura franquista según la ley de la memoria histórica, desde diciembre de 2007 deberían y haber ido desapareciendo insignias, placas, objetos y otras menciones conmemorativas de la represión de la dictadura, pero no se cumplen en muchos ayuntamientos de Madrid. Ayer la calle del doctor Vallejo Nájera, en el distrito centro, eh, que era el director de los servicios psiquiátricos del ejército franquista, fue renombrada simbólicamente como calle de la libertad. En Carabanchel, la placa de la calle de Muñoz Grandes, general golpista que combatió con las tropas nazis en la división azul, apareció empapelada con carteles del Ateneo Republicano de Carabanchel, que exige que se cumpla la ley. Es una vergüenza que calles del barrio conserven el nombre de los responsables de aquellos asesinatos. En Pelayos de la Presa, gobernado por el Partido Popular, La plaza central sigue llamándose del generalísimo y está escoltada por las calles de José Antonio y José Calvo Sotelo. La queja aquí la encabeza la oposición del Partido Socialista Obrero Español. Y el mundo entero rinde homenaje a Madiba por sus 93 años cumplidos. El expresidente sudafricano y premio Nobel Nelson Mandela eh, ha hecho que Sudáfrica se vuelque para celebrarlo al tiempo que también Naciones Unidas ha pedido a los ciudadanos de todo el mundo dedicar 67 minutos de su tiempo a algún servicio a su comunidad. Un minuto por cada año que el líder sudafricano ha servido a la humanidad. Un hombre como, como Nelson Mandela, de quien el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, al prologar su libro Conversación Conmigo mismo escribió Es un ser humano que eligió la esperanza sobre el miedo El progreso sobre las presiones del pasado Y recuerdo que aunque haya convertido en un, se haya convertido en una leyenda Conocer al hombre, conocer a Nelson Mandela Supone respetarlo aún más cuando al fin gobernó por asombro del mundo, dio un mensaje tranquilizador donde su gobierno de mayoría negra acometería la reforma socioeconómica esperada con gran ilusión por millones de sudafricanos pobres, desocupados y excluidos, sin revanchismos rencorosos ni radicalismos revolucionarios. Madiba, como es conocido por el, el nombre de su clan, a sus 93 años en pleno siglo XXI, pudo ser Pudo escuchar atento y sonreído el canto de cumpleaños feliz en las voces de 12,4 millones de niños sudafricanos que de manera simultánea demostraron el amor y la admiración y el respeto que les profesa el mundo entero y en especial su país, Sudáfrica, a, a un líder que desde su merecido descanso aún busca a sus 93 años inspirar al prójimo a favor del servicio desinteresado, la igualdad y la equidad en los pueblos. Rudolf Murdoch es agredido con una tarta durante su comparecencia al del Parlamento Británico. El magnate australiano Rupert Murdoch, perdón, eh, dijo este martes que se siente en el día más vulnerable de su vida antes de iniciar su comparecencia en la Comisión de Cultura del Parlamento Británico sobre el escándalo de las escuchas del tabloide News of the Wall. Durante sus tres horas de comparecencia, Murdoch pidió disculpas pero declinó toda responsabilidad en el caso. ¿Ha pensado en dimitir? Le preguntó uno de los miembros de la Comisión al final de la misma poco después de que tuviera que ser detenida después de que un hombre eh, del público intentase darle un tartazo. No, respondió. Soy la mejor persona para limpiar todo esto. Vamos a escuchar ese momento del tartazo y después seguimos con la información. Con la, con la suspensión de 10 minutos que decretaba el presidente de la comisión, eh, se interrumpía esta comparecencia que continuó después. Durante el interrogatorio, Rapper Mardock señaló que News Corp decidió cerrar el News of the Wall a, casa de la, a causa de la vergüenza provocada por el escándalo. Sin embargo, también aseguró que él no es responsable directo de lo que ocurrió sino de las personas en las que confiaba para dirigir las empresas y las unidades de su imperio mediático. El magnate insistió en que desde hace dos semanas ignoraba que News of the World, el 1% de su imperio mediático a nivel económico, había pinchado el teléfono de la niña desaparecida Millie Dowler a cuya familia volvió a pedir disculpas. No hay ninguna decisión de lanzar otro tabloide dominical apuntó el hijo del magnate, James Murdoch, también interrogado. No es nuestra prioridad, nuestra prioridad son los hechos de esta comparecencia. Anteriormente, preguntado por posibles escuchas a víctimas del 11S en Estados Unidos, afirmó no tener pruebas de esas alegaciones. Y The Economist cataloga al 15M como los manifestantes más serios y pacíficos de Europa. El semanario dedica un artículo en su último número al Movimiento 15M, a cuyos miembros define como los manifestantes más serios de Europa por el pacifismo de sus protestas y sobre los que, a tenor de su efecto sobre los políticos, apunta... Puede que no sepan lo que quieren, pero ya están empezando a conseguirlo. El artículo destaca que, sin necesidad de lanzar piedras ni ser reprimidos con gases lacrimógenos como los manifestantes griegos, los españoles ya han conseguido colar algunas de sus propuestas en el Gobierno, el Congreso de los Diputados y el mensaje del candidato del PSOE, Alfredo Rube Pérez Rubalcaba, a las elecciones generales. En concreto menciona que Rubalcaba propone una reforma electoral, una tasa a los bancos, que el Consejo de Ministros haya impuesto el límite al dinero que las entidades financieras pueden reclamar a los hipotecados morosos y que el Congreso aprobará una ley de transparencia de información pública como son las que reclamaba el movimiento 15M. Entre las críticas, el seminario británico desdeña el poder de convocatoria del 15M, señalando que a menudo había más diputados dentro del Parlamento que manifestantes fuera, y acusa de no ser claro a la hora de afirmar qué representan y de tener un sistema asambleario desesperadamente lento. Sin embargo, recuerda que el 80% de los españoles muestra simpatía por el movimiento y lo atribuye en buena parte a su rabia con buenos modales y a su conexión con el malestar que sienten muchos ciudadanos hacia los políticos, que trascienden la ideología izquierdista de muchas de sus propuestas en este sentido el texto contrasta la buena acogida dispensada al 15M con el escaso 4% de los votos que obtiene Izquierda Unida en las elecciones Vamos ahora ya a abrir nuestro espacio nuestra conexión con Grecia enseguida en unos segundos la revolución griega llega por fin a los micrófonos de Agarasol representada por Antonio Giovetti, nuestro corresponsal madrileño, por así decirlo, porque contrasta las informaciones antes de venir. Bueno, Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, hay eh, incertidumbre en Grecia con esas crisis y huelgas que están poniendo al país al borde del colapso. Adelante. Sí. La aprobación del programa económico a medio plazo que tuvo lugar hace tres semanas no ha conseguido normalizar la situación en el país debido al desacuerdo sobre las modalidades de rescate. Alemania, respaldada por Holanda, Austria y Finlandia, quiere la, que la participación de inversores privados sea efectiva mientras Francia propone una reestructuración más suave de la deuda mediante la emisión de bonos salenos a 30 años que contribuirían al pago de las tres, tres cuartas partes de la misma. Algo que encuentra la oposición firme de Angela Merkel que afirmó a la prensa que acudiría a la cumbre de Bru Bruselas eh, que se celebrará el próximo jueves siempre que se encuentre una solución razonable a la crisis financiera griega La canciller alemana, alemana Además, cargó contra las especulaciones de Moody's, Standard Poor's Fitch, planteando la exigencia de que también la Unión Europea tenga una propia agencia de calificación. Desde el país teutónico llegan también opiniones diferentes sobre el futuro de Grecia. Hans-Werner Zinn, eh, presidente del Instituto Alemán de Investigación Económica, sostuvo que la eventual renuncia de Atenas al euro y la, venta al, y la vuelta al dracma harían recuperar la competitividad del país con efectos beneficiosos sobre la economía nacional. De todas formas, las diferentes orientaciones de los estados miembros de la Unión Europea en relación al problema griego crean un clima de pánico e incertidumbre en el gobierno heleno que se limita a ejecutar las órdenes de Bruselas y del Fondo FMI sin registrar. Las entidades acreedoras instan a Grecia a apresurar su programa de privatizaciones que, para que, para el final del año, se recauden los cinco millones de euros previstos por las medidas de ajuste. Tras la venta del 10% de las acciones de la Telefónica Estatal OT a Deutsche Telekom, Atenas deberá ceder la totalidad o una parte de sus cuotas del Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos, de la Compañía del Puerto y de Servicios del Suministro Hídrico de Tesalónica y de, de la Empresa Estatal de Apuestas Futbolísticas y de la Lotería Nacional para finales de septiembre, mientras otras 17 empresas tendrán que ser privatizadas hasta diciembre. El proyecto de ley que regula la adquisición del paquete accionario de dichos organismos debería ser aprobado antes del 5 de agosto y sometido al examen de la Troika. En caso de parecer negativo, Grecia tendría muchas dificultades en cobrar el préstamo de 12.000 millones de euros. El sábado y el domingo se produjo la visitada a Atenas de la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton que se encontró con el presidente de la República Helénica, Carlos Papoulias, con el primer ministro Papandreou, y con el ministro de Economía y Finanzas, Johannes Venizelos. Clinton reafirmó el pleno apoyo a Atenas por parte de la, diplomacia, de la diplomacia americana, alegando que el pueblo que construyó el Partenón y fundó la democracia será capaz de encontrar el camino para salir de esta situación difícil. El Partido Comunista Griego y el Partido de la Izquierda Radical lanzaron sus respectivas críticas al gobierno y a Estados Unidos, cuyos diseños serían los de afianzar su influencia en una zona estratégica como la del Mediterráneo Oriental. Ayer empezó la huelga de 48 horas de los taxistas... ...cuya intención era la de marchar hacia el Parlamento... ...pero las calles fueron cortadas por dispositivos policiales... ...y sobre todo por las grúas que impedían el paso de los vehículos. Episodios de violencia muy graves sucedieron en la ciudad de Río... ...frente a Patras, donde tenía que realizarse una reunión... ...de altos cargos del PASOC. Los taxistas rodearon el hotel que debía hospedar el evento... ...que finalmente fue aplazado... ...encontrando la fuerte reacción de la policía... ...que hizo uso de sustancias químicas... ...para dispersar a los manifestantes. Muchas personas sufrieron ataques respiratorios... ...y tuvieron que ser atendidas por las unidades sanitarias. También el sector marítimo pretende concretar... ...una nueva ola de protestas y huelgas... ...puesto que el artículo 44 de las leyes... ...que definen las medidas de austeridad... ...prevé un recorte sustancial de las subvenciones... ...a este campo tan vital para la economía griega... ...que supondría una disminución notable... De salarios y pensiones para los trabajadores de esta co colectividad siguen también las agresiones verbales y físicas a políticos del PASOK que vienen es respaldada por el 50% de los griegos en la isla de Icaria, los indignados increparon al diputado socialista pizagoras Vardikos con frases como queremos aires que se vaya el colera o ustedes hablan de ganancias y perjuicios nosotros de vidas humanas la misma suerte tocó allí Orlios Papamanolis Papa parlamentario por la isla isla de Paros, que tentó justificar su voto favorable al programa de ajuste, alegando que Grecia se encuentra en este callejón sin salida debido a la incompetencia de los anteriores gobiernos. Papa Manolis fue obligado por los manifestantes a visitar el centro de salud de la capital de la isla, que está en pésimas condiciones. El político Dick dijo que ignoraba dicho problema y se fue entre los insultos de los indignados. Muchísimas gracias por estar aquí Antonio, veremos si la, la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton sí. eh, Tiene razón y igual que construisteis el Panteón Conseguís encontrar una solución, aunque parece todo demasiado buenista y demasiado basado solamente no, un, un encuentro, un intercambio de cortesías sí. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más Antonio Y vamos a seguir en breve en La Persiana La persiana. Indignadas por el mundo. ¡No, no, no! We should not be moved for the people of Spain, from the people of Wisconsin. Para la gente de España, de la gente de Wisconsin. Estamos en la lucha, la libertad. Ojos puestos, el corazón ya palpitando de emoción, pensando en el gran encuentro que se va a producir aquí en Madrid de todas las marchas populares indignadas. Vamos a empezar con una marcha que nos toca a nosotros muy de cerca y con la que hemos eh, establecido una relación, un vínculo personal. Tenemos al otro lado del teléfono a Kepa, que nos tiene que decir en primer lugar dónde está. Marcha Norte, Kepa, buenas tardes. Buenas, hermano, ¿qué tal? Bien, aquí intentando eh, hacernos un poco de orden en un programa que está siendo tan caótico como interesante. Eh, Oye, en, ¿Dónde estáis Cerce, En Cercedilla. En Cercedilla estáis aquí, ya. ¿Y estáis, ¿Qué tal? Estáis ya al otro lado de la de la sierra. Estamos oliendo. Una maravilla, ¿verdad, Cercedilla? Sí, sí, sí, muy bonito. Ahora mismo estamos en la asamblea. Y bueno, se están planteando a la gente aquí de Cercedilla sus problemas, ¿no? Lo que está haciendo vuestra, vuestra gran lideresa, eh, los planes urbanísticos que tiene por aquí, tal y cual, y todo lo que se está cargando De Sierra. Sí, ahora que está, eh, tienes la oportunidad Imagino que desde fuera de Madrid eh, Para los que no lo conocéis Para los que no vivís aquí eh, Es sorprendente, ¿no? Encontrar la Sierra Norte Madrileña Y encontrarla tan arbolada eh, Por ejemplo, un dato del que mucha gente desconoce Es que tres de cada cuatro hectáreas de Madrid De la Comunidad de Madrid es arbolada Es algo uh -huh. que parece que somos una jungla de asfalto Pero sin embargo, uno se acerca a hacer cedilla Y puede ver lo que es naturaleza en vivo, ¿verdad? Eso es, es algo precioso, la verdad. Eh, ¿Y cómo estáis? ¿Cómo ha sido cruzar ese sistema central duro donde los haya? Pues nos hemos comido un poco de niebla, un poco de lluvia esta mañana, ahora ha salido el sol y bueno, más precioso. O sea, me recuerda a mi tierra muchísimo, todo lo verde que hay aquí y, y encantados, vamos. Demos las gracias a, a Monra, ese dios del disco solar, que os ha protegido a vosotros eh, y ha vuelto a retomaros por lo menos para llegar a la Comunidad de Madrid. A partir de ahora, si no me equivoco, bajaréis para Collado Villalba, eh, después en Majadahonda Y. No, perdón, ¿por dónde vais a bajar vosotros? No, no, no ¿Vosotros? Vamos por, por el Berrueco, eh, ¿verdad? Vamos a. San Sebastián de los Reyes. Ah. Todo eso pasa, mañana pasa mañana. Manzanares. Ah, se me van los nombres. Sí, Manzanar es el real, correcto. Después eso, eh, Alcobendas, eh, eh. pasaréis por Colmenar si no me equivoco. Eso después es Colmenar, viejo, sí. Alcobendas, después os reuniréis con la con la otra marcha norte, por así decirlo, eh, sí. en, en Canto Blanco, en la Universidad Autónoma eh. Madrileña. Y ya después, eh, ya sabéis que en el barrio del Pilar Os tenemos preparado el recibimiento Que tú tienes una ducha en mi casa pendiente Eso por lo menos Y una ducha y un café caliente que para tú vas a tener en sí, caseja eso es, y, eso es. y eso, ya imagino que Pues viendo el final Que casi os debe dar pena, ¿verdad? Que habéis cogido cariño oh. a, a, Al camino es, es, Ha sido increíble ha sido, ha sido, bueno, ya casi un mes Es mi día número 27 Y ha y, y sido increíble el camino al encuentro con los demás compañeros, el, el, el, el ver a los compañeros reales. Sabes que existen las demás asambleas, las demás acampadas, pero hasta que no los ves cara a cara y dices, Buah, esto es real, ¿no? Que sepas que desde el otro lado de, de estas líneas De estas redes digitales Está nuestra compañera María Con la que sueles también hablar Nuestra compañera Guipuchi Que nos dice <risa> que arracha el león Dice vía el chat del Facebook eh, Bueno y, y eso, y que seguís adelante Y pone aquí que no estés mustio Dice dice que no tenés mustio hoy Como el otro no. día no, Pero, no, no, no, no O sea, son momentos ¿no? que de, de sobre, se sobrealimentan de, de información. De eh, Ayer, por ejemplo, desmantelaron de la campada Bilbao y eh, nos tiraron todo a, una, a un camión de basura, toda nuestra librería, la librería que teníamos, teníamos un montón de libros, nuestro huerto, todas las tiendas, entraron Con nocturnidad y alevosía por la mañana, eso sí, pero no creo que hubiera salido el sol todavía en Bilbao y al a Bilbao, pues todo lo que estaba en las regadas, eh, acabado en, una, en un camión de basura. Entonces hay momentos de tristeza, y, pero eh, animados seguimos. Bueno, no, no demos ni un paso atrás porque ya os digo que ese recibimiento aquí en Madrid de eh, esos chotis que nos vamos a bailar bien agarraditos, eh, están ya están ya vecinos y que sepas que pa, que desde aquí eh, te enviamos toda la fuerza para que sigáis en la marcha, para que sigáis activos y para que ya... Bueno, el camino que os queda es prácticamente cuesta abajo, así que celebradlo y, y tratad de disfrutarlo lo más posible. Eso Un abrazo, muy un abrazo muy fuerte, Kepa. Vamos a seguir, a ver si podemos hacer la ronda completa de marchas por una vez en, en, en la vida y sin que sirva de precedente. Antes de que lleguen a Madrid, un día que conectemos con las cinco no estaría mal. Venga, hermano. Un abrazo, Kepa. Hablamos el jueves, ¿ok? Venga, hasta luego. Hasta luego. Eh, ¿Qué te parece, Sofía, lo que está viviendo Kepa? Pues se los nota un poco cansados. Hay que decir que Kepa te, te tuvo un bajón el otro día y se le está empezando a pasar ya, eh, quizá por eh, un poco por, la, por la, el extra de moral que da el hecho de ya estar en la Comunidad de Madrid. Pero de todas maneras creo que, que, que supongo que claro, los ánimos para mantenerse en continuamente en alto pues es, es complicado, pero creo que a todos se les va a pasar en cuanto lleguen aquí a Madrid, a la Puerta del Sol, y vean el ánimo y, y, y cómo la gente les espera y cómo cómo les van a recibir y, y la emoción que hay puesta y cómo está trabajando la, la gente para que todo esté perfecto, controlado y, y se, se mantenga todo ese recibimiento en un ambiente festivo y, como siempre, reivindicativo. Y bueno, recordar también a, a todos los que nos estén oyendo al otro lado del ordenador que el sábado y el domingo, desde Ágora Sol Radio, vamos a preparar una programación especial. Vamos a estar desde por la mañana hasta última hora del día, tanto el sábado como el domingo, cubriendo todo lo que pasa y todo lo, eh, lo que acontezca en ese recibimiento de las marchas indignadas. Tenemos a Carlos. Buenas tardes, Carlos. ¿Tardes? Eh, Carlos, eh, hablamos eh, desde Radio Agorasol, desde el programa La Persiana. Eh, ¿En qué punto está ahora mismo la ruta sur? Eh, en Villatobas. En Villatobas, provincia de eh, Toledo, si no recuerdo mal. Eh, eh, ¿Y cómo estáis de ánimos? Que, ¿Con qué fuerzas eh, estáis llegando a ese tramo final que ya casi estáis viendo ese destino, esa Madrid que os va a recibir con los brazos abiertos? Pues la verdad es que cada vez Muchísimo más animado, porque cada vez Lo vemos más cerca, ya no está tan lejos Y entonces los ánimos pues se nos suben Bastante, de esa manera ¿Qué tal se están tomando En los pueblos toledanos, en esos eh, En esos pueblos de Castilla, la, la vieja que estáis viviendo pues es la nueva perdón eh, ¿Qué tal se están tomando el, el movimiento asambleario? ¿Cómo lo están recibiendo? ¿Cómo se están recibiendo a vosotros? ¿Estáis recogiendo fuerza de Toledo? Pues... Todo depende de, de, del pueblo al que vaya. En algunos tienes un recibimiento enorme y en otros que son así más chiquititos y tal, pues tienes menos recibimiento porque la gente tampoco sabe muy bien de qué va el movimiento y entonces les pilla un poco como, uy, ¿quién es esta gente? ¿por qué vienen aquí? Entonces... Pero bueno, te pones a hablar con ellos y al final es gratificante. Hola, Carlos. Eh, soy Sofía, que estoy aquí con Gerardo. Eh, pero bueno, un, uno de los objetivos de las marchas es precisamente eso, ¿no? Expandir un poco el movimiento y que aquellas personas que no conozcan o que no no, no sepan entender eh, lo que es el movimiento 15M, porque lo han visto solo quizás a través de, de los medios de comunicación y poco. Eh, eso es uno de vuestras, de vuestros objetivos, ¿no? De lo que estáis haciendo y expandiendo eh. el movimiento. ¿Crees que lo estáis consiguiendo? Eh, sí, claro. O sea, ese, ese es el principal, o sea, lo que lo que estamos buscando principalmente. Lo que pasa es que cuesta un poco llegar a un pueblo y, y hablar con la gente de, de ese tema. Pero yo creo que sí, que lo, lo estamos consiguiendo. Eh. ¿Perdón? Eh, perdón, lo siento. Se ha colado ahora mismo una entrada. Eh, seguimos escuchándote, Carlos. Perdón. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois ahora mismo, más o menos, en en esa comunidad? Pues... Hoy somos 45 y se esperan que de aquí a un par de horas lleguen más compañeros Y el recibimiento a Madrid, vosotros si no me equivoco vais a llegar al barrio de Vallecas, ¿correcto? Eh... El sábado 23 a... llegaréis a Vallecas, si no me equivoco, o a Parque, Sur. A Parque, Sur, Parque Ajá. Sur. Vosotros os vais a juntar en Parque Sur y desde ahí marcharéis hacia el el, hacia el centro de la capital, hacia la Puerta del Sol, para llegar aproximadamente a las 8 y media del sábado, ¿correcto? Sí, ocho y media, nueve, sí. Mm, ¿Y cómo están esas ganas? O sea, vosotros, por ejemplo, eh, tú venías de la marcha suroeste, sureste, si no me equivoco, ¿no?, de Málaga. Suroeste, sí, suroeste. suroeste de Málaga, ya, sí. Eh, tengo un lío de puntos cardinales que ya no sé ni dónde estoy. Eh, sí, no, bueno, igual, ¿no? <risa> En todo caso, eh, saliste de Málaga. Eh, sí. Vosotros, imagino, que habéis vivido vuestro propio proceso de tomar la plaza, de acampar, de sí. llevar este movimiento reivindicativo. Eh, ¿Cómo va a ser eh, llegar a la Puerta del Sol desde donde se vio... ...o desde donde se dio ese pistoletazo de salida... ...para todo lo que ha producido el 15M más adelante? Pues... Uu, ...algo increíble, la verdad... ...estamos aquí... ...todo el mundo estamos deseando llegar y, y pisar el sol... ...por lo mismo, por... por vivir esa experiencia... ...que, que vaya... Que ...estamos deseando llegar, pisarla... ...y decir, joder, aquí estamos después de tanta caminata... ...un mes entero andando, pues... ...tiene que merecer la pena. Oye, Carlos, ¿y, y tu familia qué te dice? ¿Están preocupados por ti? que un apoyo bastante grande y va bueno, incluso van a venir a Madrid ahora el 23 a unirse con nosotros allí en la manifestación o sea, y todo eso, o sea que están orgullosos de su hijo sí sí la verdad es que sí Pues eh, lleguen en autobús o lleguen con ese esfuerzo hercúleo que habéis hecho los marchantes a pie. Eh, bienvenidos todos eh, los eh, los indignados del sur para que en la ciudad nos juntemos aquí todos y podamos eh, cantar juntos pues contra todo lo que nos ha indignado durante todos estos meses. Muchísimas gracias por estar aquí, Carlos. Eh, trataremos de conectar el jueves, que ya estaréis un poquito más cerca, allá en la Comunidad de Madrid. Pues para ese último pilostoletazo, antes de todo el programa maratónico, maratoniano, perdón, de actividades que tenemos el sábado y el domingo. Vale, genial. Un abrazo muy fuerte, Carlos. Venga, igualmente. Hasta otra. Es que hay 24 autobuses ya aflitados que vienen para acá. 24 autobuses y muchísimos más que podéis tomar eh, o podéis eh, eh, seguir desde tomalaplaza.net. Eh, tenéis ahí enlaces a todas las marchas eh, populares. Y también recordar el blog que es marchapopularindignada.wordpress.com. Vamos a escuchar una cuña en lo que preparamos la siguiente llamada, a ver si tenemos un poquito más de suerte y conectamos con la ruta este o en noroeste o con un poco de suerte incluso con la este que tanto nos gusta. swing though nothing nothing will keep us together we can beat them forever and ever or we can be heroes just for one day Con este Heroes de David Bowie presentamos a unos, a otros de nuestros héroes, a los que tanto admiramos, a todos esos marchantes que están recorriendo el camino. Y estamos ahora mismo en Villacastín, donde tenemos a un representante de la ruta noroeste. Buenas tardes, Gerardo Alabla. ¿Con quién tengo el gusto de hablar ahora mismo? Hola, buenas, soy Santi de Santiago. Santi de Santiago, valga la redundancia, un Santiago al cuadrado, eh, que está ahora mismo reunido en asamblea en Villacastín y se nos ha escapado a regañadientes para contarnos cómo están los ánimos y cómo está villa Villacastín eh, esa, esa asamblea general. Bueno, pues decir por una parte que la plaza del pueblo está llena y está llena en parte de todos los que somos, que somos unos cuantos, somos unos 130... ...y también de los vecinos que también están colaborando ahí a saco. Entonces y, estáis teniendo buen apoyo, ¿no?, en Villacastín. Ah, muy buen apoyo, sí, sí, sí, sí, señor. ¿Los ánimos, las piernas cómo están? Pues decir que, por ejemplo, nosotros llevamos desde el 24 de junio caminando ya... ...ya no nos queda nada, ya vemos los carteles que ya son solo dos cifras... ...desde Madrid hacia aquí, o de aquí a Madrid... ...y que estamos deseando llegar allí... Y vamos, que nos escuchen en todo el mundo, me cago en la leche. Vamos, que que vamos que eso va a ser la, la bomba, ¿no? Eh, San, Santiago, imagino que estuviste presente en toda la campada de Santiago eh, y en todo lo que se produjo ahí. Eh, bueno, no sé si sabes que hemos tenido a un compañero vuestro, a Ramón, Eh, de comunicación, lo hemos tenido muy presente aquí en este programa, hemos hecho conexiones con él y nos ha contado lo que se estaba haciendo en el obra doiro y A Ramón el Mancheo A Ramón, Ramón el manchego exactamente ah. Ese filósofo de gestos calmados y sonrisa casi perenne ¿eh? que ha estado tantas veces eh, aquí participando en La Persiana y que ahora es un gusto pues por fin hemos encontrado a alguien de Santiago porque hemos conectado con gente de Orense, con gente de Lugo eh, y es un placer por fin tener a alguien de los marchantes ga galaicos o gallegos Eh, tener a uno que venga de Santiago de Compostela y más llamándose Santiago y cierra España, por así decirlo o abre España en este caso que... de qué, de, qué de, no, no, no, que es te un te placer te que tú vas a celebrar tu santo aquí en Madrid y el 25 ah, y, claro, y con... claro, claro que sí, además patrón de Galicia ¿eh? patrón de Galicia, eh, bueno, patrón de España incluso, y en este caso casi va a ser el padrino de los indignados, por así decirlo Pues ojalá así sea, vamos, a me va a sentar personalmente bastante bien. Pues Santiago, mandaros muchos ánimos porque que sepáis que estáis haciendo un trabajo de fondo para que el Movimiento 15M cale en cada rincón de España, que es muy de agradecer por, por todos los que estamos aquí en Madrid viendo cómo van esas marchas. Que sepáis vosotros que aquí no hace más que, eh, que llegar noticias de Madrid, que viene gente con planos, que viene gente con nuevas ideas, que viene gente de dónde queremos hacer, que queremos dormir... ...y dónde queremos comer y cuánto... ...y es que estamos, estamos que tan agradecidos... ...por lo que estáis haciendo vosotros... ...que lo nuestro no es nada... Lo solo es una cosa física... ...que se curen dos días las ampollas ¿vale? <risa> las ampollas se os curarán... ...y se os curarán también con ese cariño fuerte... ...que os vamos a dispensar aquí en Madrid... Recordad que vosotros llegaráis el sábado 23... ...al Parque del Oeste... ...y que probablemente una vez... ...habéis hecho una de las marchas más largas... ...más extensas desde Galicia... ...vais a tener la marcha más breve... ...el propio día sábado... Eh, ...porque del Parque del Oeste a la Puerta del Sol... ...ya te digo yo que es... ...vamos, comparado con lo que habéis hecho... Eso es un paseo menor. Si yo te contase, porque estamos muy descontentos con el sol, en realidad, que es un sol de justicia. Este. Así que vamos a pedirla al otro sol la justicia, ¿vale? Vale, vale, no te preocupes, eh, en todo caso, eh, bueno, pues aprovechar para disfrutar, seguramente tenéis uno de los recorridos más bellos de las marchas por dentro de la ciudad, vais a ir por el centro, por el corazón de Madrid, hasta llegar a la Puerta del Sol, que es el corazón del corazón, es decir, donde se gestó esta llamada Spanish Revolution, y que aquí estamos encantados de teneros eh, y encantados de conectar con vosotros, esperemos el jueves, Santiago, eh, si podemos volver a conectar contigo o con cualquiera de vuestros compañeros, Pues para que nos contéis cómo es ese tramo final ya cuando estéis por debajo de 50 kilómetros, ¿vale? Sí, sí, además ya, bueno, estamos estableciendo contactos y preparando las cosas para la retransmisión en directo de toda la entrada de todas las rutas. Sí, nosotros. Que supongo que ya lo anunciado vosotros por ahí Sí, nosotros estamos preparando nuestro propio dispositivo radiofónico Pero vamos, tendréis a un representante de Radio Sol En cada uno de los puntos a los que lleguéis Y vamos a estar eh, presentes eh, Tratando de contar a todo el mundo Cómo es ese encuentro de, de indignados, de marchantes de toda España Aquí en el centro, en Sol, a las ocho y media de la tarde Un abrazo muy fuerte, Santiago, y hablamos el jueves Bueno, nos vemos pronto, compañeros Hasta pronto Y con ese sonido de rock gallego Que tenemos ahora mismo en antena Vamos a ver si por fin eh, Podemos tener un poquito más de suerte Y conectar con la ruta Este, Vamos eh, poco a poco a intentarlo Si Juan... Bueno, decir también a los que nos estén escuchando aquí desde Madrid que, que la cita de todos es que vengan aquí por la tarde, el sábado, que vayan veniendo a la Puerta del Sol. A las 9 de la noche será cuando confluyan todas las marchas. Y a las 12 de nuevo, esperemos eh, repetir ese grito mudo que, que tantas otras veces hemos repetido en Sol. Para, para volver a mostrar eh, a todos eh, la clase política y económica del país que no estamos dispuestos a, a continuar con ese rumbo que están llevando ellos sin, sin contar con nosotros, no que queremos un cambio y que no se quede solo en palabras ni en guiños, que es lo que estamos recibiendo hasta este momento. vamos a dar carpetazo a todo ese recorrido de marchas, esperando seguir aquí en La Persiana, vamos ahora con nuestra revolución in binario antes de explicaros que Ramón Lobo finalmente, pues por cuestiones de agenda personal y de cómo nosotros vamos con la propia misión del programa, no va a estar presente hoy, vamos a intentar recuperarlo para el jueves, hacer un recorrido por la historia de, o la intrahistoria de este periodista y escritor español que ha tenido la oportunidad de cubrir algunos de los conflictos más candentes de los últimos años, y vamos a Poner una careta, descansar un momento y a seguir con nuestra revolución en binario. Revolución binaria. Vamos ahora con una noticia de esta revolución en binario en la que podemos ver cómo se ha continuado se ha dado eh, un punto más a todo este escándalo de las escuchas de Rapper Mardock y sus medios de comunicación en el Reino Unido ha habido un ciberataque al periódico sensacionalista británico The Sun en el que se ha matado aunque sea simbólicamente a Rapper Mardoc. Los hackers redireccionaron durante 10 minutos el portal de The Sun, propiedad de Mardock, a una falsa noticia sobre la muerte del magnate de las comunicaciones. La web de The Sun, eh, periódico propiedad de ra Rapper Mardock, ha estado fuera de servicio durante varias horas tras sufrir un ciberataque por parte del grupo de piratas informáticos Luisec. Durante 10 minutos, los hackers consiguieron redireccionar el portal El Rotativo a una falsa noticia sobre la muerte de Rapper Mardock. En la falsa noticia se contaba el hallazgo del cuerpo sin vida de Mardock en su jardín, víctima de una sobredosis e incluso se aseguraba que el mayordomo de su residencia estaba siendo interrogado. Eck reconocía a través de Twitter la autoría del ataque y no descarta más acciones contra el imperio de rapper Marduk. Aunque si habéis tenido alguna vez la ocasión de leer el periódico The Sun, eh, la noticia de la falsa muerte de Marduk, eh, pues no dista mucho de la que se ha producido en otras ocasiones con cualquier otra noticia de las que cubre el periódico amarillista británico. Vamos a preguntar ahora mismo a Ricard eh, por la no que está aquí en nuestro estudio, por preguntarle por esta noticia del ciberataque por parte de Luisek a Desan y sobre todo por el caso de las escuchas eh, Rapper Mardoc eh, Buenas tardes, Ricardo. Bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Es un placer tenerte aquí en La Persiana. Un placer para mí estar aquí en La Persiana, de verdad que sí. Hay días donde es eh, un poquito más apacible aterrizar en este espacio radiofónico, te lo garantizo, <risa> pero hoy entre el bombazo que teníamos con Carlos Carnicero y... Sí, lo que te voy a decir, si habías tenido Carnicero, tan mal programa no, no tiene que ser. ¿no? no, no, el programa, en cuanto a contenidos, hasta muy bien, pero lo cierto es que los ritmos de la actualidad nos han condicionado un poco y no hemos podido desarrollarlo con la calma con la que tenemos eh, habitualmente. Periodismo es esto, no, no, no hay problema tampoco. En todo caso, bienvenido aquí a La Persiana. Gracias. Eh, ¿Cómo valoras esta, este ciberataque y sobre todo lo que lo ha motivado? Es decir, este escándalo de las escuchas en el Reino Unido. Bueno, eh, es un poco eh, dar un poco la misma medicina que ha utilizado Murdoch durante años, ¿no? que es... Eh, utilizar el periodismo de la manera más eh, salvaje y menos ética que te puedas, iba a decir que te puedas tirar a la cara, pero la verdad es que sí, eh, de, cuando la gente se apena por, la, por el cierre de News of the World, porque es un diario que ha durado 160 años, Yo me pregunto, pues no sé por qué tanta pena, porque es un periódico realmente, como periódico, sí, da pena que cierre un periódico, pero un periódico lamentable, que durante 160 años ha sido de lo peorcito de, de, de la prensa británica. Y en especial desde que cayó en manos de la corporación australiana Correcto. Eh, que dirige el magnate Mardok. Sí, señor. Además eh, es lo que te, te comentaba antes. Eh, le han hecho a Murdoch lo que le ha hecho a muchísima gente, que es eh, informar o desinformar con una noticia falsa en su propia casa, que es el, la, la web del diario Sun. Pero de todas maneras lo peor de todo esto ya no es ya no es solo Murdoch, sino todo lo que todos los que están implicados, ¿no? Que ahí hay o sea, políticos implicados, hasta la policía implicada, hay periodistas implicados y la verdad que esto Eh, parece, vamos, eh, el padrino se quedaba un poco flojo. Aparte, eh, cuando escuchas las declaraciones de cada uno de ellos, de todos los implicados, todos los entrevistados, es no, no, yo no sabía nada, que esto es lo que pasa siempre en los juicios, no, no, yo no sabía nada, eh, lo cual es lamentable, porque evidentemente lo sabían y porque Mardak no es un, un jefe que deje hacer a sus empleados a su aire, sino que, por lo que he oído, eh, da órdenes manuscritas a, a sus empleados para que las lleven a cabo, por tanto, es, él era plena consciente de todo lo que se hizo y cómo se hizo sobre todo, según eh, comentan los Eh, los gurús, los que conocen bien eh, Inglaterra y cómo trabaja Mardo, así que no me sorprende nada eh, ¿Podemos esperar quizá escándalos parecidos en eh, la, la que probablemente es la, el buque insignia del, del imperio Marduk ahora mismo que es por ejemplo la cadena estadounidense Fox eh, en especial Fox News eh, ¿puede, ¿Podemos encontrar un escándalo parecido en Estados Unidos o en Australia, en cualquiera de las ramificaciones de este imperio, de un, de un escándalo de, de, esta, de esta envergadura? Hombre, eh, Ya está empezando a tener consecuencias, porque ni que sea por publicidad, la publicidad en el grupo en News Corporation ya está empezando a bajar en picado, y eso siempre afecta. Otra cosa es que Estados Unidos es un país muy conservador eh, en general, con, sí, tiene lógicamente partes de no, no tan conservadoras, o con, pero bueno, son islas como podían ser eh, Los Ángeles, Nueva York, incluso Miami, pero bueno, Miami también es bastante conservador, Sobre todo por compensación con Cuba. Eh, entonces, que sea eh, que se caiga la Fox o que se caiga el Imperio Mardo, que en Estados Unidos lo veo bastante difícil. Que flojee un poquito, sí. De todas formas, hay una cosa que a mí siempre me ha maravillado, quizás salirse un poco del tema, de, del Imperio Mardock, y, de, eh, en particular, ese contraste, esa esquizofrenia que vive la cadena Fox en cuanto a la, la creación de contenidos eh, de ficción, de humor, eh, tan ácidamente... Eh, Bueno, no, vamos a decir izquierdista para, no, el, para el nivel No, es, pues en realidad eh, en, no, es, no, no hay tal incoherencia, porque en, en realidad en sus noticias muchas veces también hay ciencia ficción. Así que tampoco, <risa> visto desde el punto de sí. vista, tampoco es tal. Y aparte, en todo no, caso no, que Fox y Fox News las dos hacen ficción, más o menos. Claro, exactamente. No, pero aparte de esto, a, a, a hacer los Simpsons o hacer series de ficción izquierdistas no es más que un negocio. Ni más ni menos. O sea, eh, no olvidemos que, que, que News Corporation, como cualquier empresa, le interesa hacer negocio. Aquí en España también hay muchos, eh, bueno, muchos, ¿no? Porque tampoco hay tantos grupos, pero vamos, hay varios grupos que tienen distintos periódicos eh, de diferentes ideologías. Y mm, a, ahora se ha compensado un poco más y los que estaban en la derecha estaban más en la derecha, pero ha habido épocas en que un periódico teóricamente... De derechas como el ABC, bueno, creo que aún pertenece al Grupo Correo, pero claro, eh, durante una época que, mmm, históricamente al País Vasco le ha dado bastante caña el ABC y desde que el, lo compró el, el Grupo Correo, que está afectado en el País Vasco, pues claro. Se han suavizado posturas y además, eh, bueno, recordemos que la enemistad principal de ABC no es el país en este momento o no lo ha sido durante los últimos años, es el mundo, Exacto, es donde, donde se están repartiendo quizá la estopa más fuerte. Porque es su competencia directa, le está robando lectores uh -huh. desde hace años. Hace unos, no sé, 20 años la competencia o la, la, el grupo rival era Prisa y el grupo de ABC porque, claro, uno no de derechas y uno de izquierdas pero ahora el panorama audiovisual y de prensa es tan variado y tan <ríe> escalado que eh, la verdad es que es complicado saber quién... Hay más peleas entre derecha dentro de derecha o, o dentro de izquierda que en diferentes ideologías. Hay que decir que Mardo, que por ejemplo es uno de los principales pilares sobre los que se apoyó toda la cobertura, vamos a decir, En mediática por no decir informativa, lo cual sería faltar a la verdad, de la guerra de Irak y del Correcto. apoyo a toda la invasión que sí, produjo, sí, sí. Eh, sin duda, el bastión principal de la, el del gobierno Bush. Y, eh, bueno, pues que durante todo el gobierno demócrata reciente ha estado intentando pues soliviantar o tratar de abrir siempre la, la herida en el gobierno Obama, que cada vez parece un poco más profunda, ¿no? Claro, además están yendo a muerte con él, o sea, con, con Obama... Bueno, no con Obama, con cualquier rival político que tengan van a muerte con él. Eh, de hecho, con eh, Gordon Brown también, eh, les, eh, no sé exactamente qué irá, pero hubo escuchas eh, para Gordon Brown, que en teoría era laborista, que en teoría era a quien apoyaba a Murdoch, pero a mitad de cuando se fue. Desde que se fue Tony Blair, que Exacto. era el principal eh, valedor de Murdoch en el Reino Unido y también un poco una coalición que tenían ellos eh, del el apoyo explícito de los medios de Murdoch a las políticas de Blair. Eh, pues en el momento en el que entró Gordon con una agenda un poquito menos eh, liberal, eh, por así decirlo, fue vapuleado. Por el... Es que de hecho lo raro fuera que eh, en su época eh, Marduk apoyara a, a Tony Blair, porque Tony Blair era un laborista, era lo que aquí sería un socialista. Bueno, que ya lo que, lo que aquí es un socialista... Entre comillas, bueno, sí, bueno. <risa> Según cómo. Bueno, hay, hay matices ¿eh? entre países, pero bueno. Eh, quiero decir, es, es muy raro que eh, alguien de Intereconomía apoyara a Zapatero ahora mismo, por decirte algo, ¿no? Mm. Pero es una, una comparación muy distante, pero vamos, para que se me entienda. Y lo raro fue que en su época apoyaba, Lo que pasa es, claro, Blair era un ganador, era un candidato buenísimo como candidato. Y... Mardock vio el negocio y le ofreció, le tentó y él, como buen cristiano, cayó en la, cayó en la trampa del, del, del demonio, ¿no? que era en este caso Mardock. Entonces, eh, el apoyo de Mardock fue fundamental para que Tony Blair ganara, ni más ni menos, porque lo habitual era que Mardock apoyara a, lo, a los conservadores y no a los laboristas. Bueno, teniendo. Perdona, Sofía. No, nada, que voy a decir que de todas maneras que no hay que olvidar que, que News of the World eh, era uno de los periódicos más vendidos de, sí. de, de Reino Unido, quiero decir, que también ahí los, los ciudadanos y todo eso seguían comprando esa sí. mm, basura informativa. Bueno, pero esto es como aquí en Teleno5 los programas que hacen, o la, la gente lo compra. Si la gente lo compra, pues eh, es, es negocio. Y Veremos hasta qué punto de todas formas afecta también a otro periódico de gran tirada en el Reino en el Reino Unido como es The Sun que aunque pueda tener una línea editorial pues, muy para poner en duda sigue siendo uno de los periódicos más vendidos de, del Reino Unido es que en realidad The Sun era el diario semanal de, de News of the World de News of the World que yo sepa, igual ha cambiado en los últimos años porque yo sepa era un diario dominical solamente y The Sun era la cobertura semanal digamos, ¿no? Sí, el diario, por Exacto. así decirlo es el de el, News of the World diario, por así decirlo, ni ni siempre basándose, bueno si uno coge un ejemplar de The Sun puede ver una chica eh, en baños menores, puede ver las últimas noticias sobre escándalos de futbolistas que han salido por ahí eh, y toda la demás eh, información que suele conformar ese panorama amarillista británico. Eh, hay que decir eh, bueno, para el que no lo recuerde, que Rapper Murdoch, eh, Murdoch, perdón, tiene relación directa con el expresidente presidente de gobierno José María Aznar, que es consejero delegado de, de, su, de su grupo mediático y que puede estar, eh, puede estar más o menos implicado en todo este escándalo o por lo menos salpicado ¿no? Por el estar presente o por el qué tipo de amigos tienes. Al ser consejero, si eh, tienes muchas ventajas porque tra eh, cobras mucho para trabajar poco, pero claro, cuando pasa alguna algún marrón, por decirlo así. Eh, te ves al picado entonces eh, el otro día vi una, de hecho una tira, una tira, una tira cómica que preguntaban a Aznar al dibujo de Aznar por qué no había dicho nada de todo este tema y decía claro, mire, tengo 196.000 razones que es lo que le, el, que, lo que le pagan eh, para no hablar de este asunto, por tanto no hablo Entonces, eh, bueno, el silencio que ya está comprado, por así decirlo. Y bueno, pues veremos a ver eh, si continúan estos ciberataques, si la comunidad hacker eh, continúa dándole stop a, a los medios de MarDoc, y vamos a ver cómo evoluciona esto, ¿verdad, Ricardo? Exacto, no, te, te iba a comentar que, eh, de hecho, la política de comunicación habitual, cuando hay un marrón, es no hablar. De esto no hablo, de esto, de todo, lo ves en todos los partidos, en todos los grupos de comunicación, cuando hay cualquier marrón, lo primero es no hablar. Luego ya lo niegas o no haces, hay varias tácticas de superación de crisis, pero la primera para lo que se dice habitualmente es, lo primero es no cagarla, por lo tanto, lo primero no hables y luego ya verás qué haces. ¿De también esto de los ataques... Eh, hackers tampoco tienen tanta trascendencia ¿no? porque al final eh, esto lo único que hace que es fastidiar una página web un par de horas que es como sí. mantener un teléfono descolgado y luego volverle a colgar quiero decir que no tienen trascendencia son simplemente uh. anecdóticas al fin y al cabo bueno en todo caso está ahora mismo en, en nuestro en nuestro programa estamos hablando de ello eh, y probablemente no estaríamos eh, dedicándole tanto tiempo a esta noticia como el que quisiéramos eh, si, si no fuera por este por este gancho no bueno la verdad es que hoy se ha producido también Por ese, juicio, ese, claro. Ese tartazo que estamos hablando de esa comparecencia ante el, ante el Parlamento Británico, que haya habido un intento de tartazo a... amor de los años 30, ¿eh? Vamos a tirar tartas de, de nata a la cara de la gente a ver qué pasa. Y... Eh, sí, <risa> bueno, le, ya, ya vivimos todo esto con los zapatos iraquíes sí, y los exacto. zapatos del, bueno, del mundo perdona, árabe. Bueno, eh, lo, eh, lo de los zapatos iraquíes, que es tirar un zapato en el mundo árabe es gravísimo. Sí, ¿eh? sí, sí. sí, sí, sí. Es, es algo... Hay que recordar también cómo se enseñaba el zapato. Sí, exacto. Eh, ni siquiera tirarlo, sino el gesto simbólico de de todas estas revoluciones de la llamada primavera árabe pero estamos hablando de, de una ofensa grave en todo caso el tartazo pues es una forma de, de ataque cómico no por así decirlo buscando ese sentido del humor yo, yo lo prefiero también ¿eh? sí, bueno, bueno, más eh... dulce la... Pre prefiero que me den un tartazo a un tortazo con no eh, que es como lo llamarían los argentinos precisamente Exacto. y y en todo caso pues veremos a ver qué es lo que pasa si a través de bueno pues de estas noticias eh, se conciencia más gente o es consciente una mayor parte de la población de qué tipo de persona está detrás de los grupos mediáticos que también están aquí en España ahora mismo eh, Fox News no, pero sí hay un canal de Fox que está emitiendo en todas mm. las en todas las cadenas y, bueno, que aunque puedan emitir unos contenidos que puedan parecer más o menos progresistas eh, o que haya habido más o menos problemas con Seth MacFarlane, el creador de Padre de Familia y Family... O sea, y, y, Padre Medinusa, que se llaman aquí en España sí, sí, sí. Pues eh, bueno eh, Todas las polémicas que haya habido en todo caso es un negocio Y, y, y Fox más, y sigue en marcha Y con el dinero que sacan de todos estos contenidos Pues se eh, redireccionan A ese gran imperio mediático Que bueno Tiene unas, unos determinados posicionamientos políticos Y que por lo visto Tampoco están dispuestos A, a pasar por el filtro De lo que se debe hacer En, en periodismo y, y, y en información te, Adelante, no, te iba a decir solo un pequeño matiz. Si ser de izquierdas y um, ser todo lo contrario que es ahora es, es Murdoch, fuera negocio, Murdoch sería de izquierdas y sería todo lo que contrario que es ahora. No lo dudes ni un minuto. Es un tío que es muy listo, muy rico y no, no es por casualidad. O sea, es, es, es, si, con, si conviene hacer todo lo contrario para ganar dinero, va a hacerlo. Lo hará igual con otro nombre, no lo llamará Fox News, porque es peligra, pero... Vamos, es como si comprara cuatro y mantuviera todos los contenidos de cuatro, aunque fueran contrarios a lo que él hace, ¿no? Bueno, ya hablaremos de, de esa compra de cuatro, que de momento sí. ya está ya, activa por Mediaset. de 2. Por, por Telecinco, <ríe> perdón. Eh, no podríamos llamar. Que estamos hablando ya de, pues eso, de cómo se está haciendo un posicionamiento ideológico. Antes teníamos la oportunidad de preguntarle a Carlos a Carnicero mm. si es verdad todo ese rumor que se está levantando poco a poco en el grupo Prisa, de que se está preparando, igual que se hizo la venta de cuatro y de CNN Plus al, al grupo de tele5 si se está preparando Eres eh, y se está preparando económicamente a la cadena Ser y el país, sus dos grandes baluartes, pues para liquidarlos en el plazo de un año o dos eh, y poder vendérselos también al grupo, al grupo mediático de Berlusconi. Veremos ¿Qué? a ver qué es lo que pasa. Y que comentaba no ha querido no, ha querido, ah, no ha querido no no, ha querido, no ha querido entrar ahí porque Pero ahora mismo los seres están ahí o todos sea, son los seres coger... a final de verano sí, se hab... van a saber dónde, cuántos son o si sea. sí, ha hablado de los seres si sí, ha hablado de esa reestructuración económica ha hablado de esa entrada en bolsa que ha salido tan cara Grupo Prisa pues, sí. por entrar en suspensión de pagos y en todo caso eh, bueno ha desmitificado esa, esa leyenda o esa Eh, fama que había creado el Grupo Prisa de ser un grupo controlado por la familia Polanco con unos posicionamientos ideológicos sí. dirigidos por esa familia, pues para pasar a ser un holding empresarial que necesita vender porque está en una situación de quiebra técnica. Entonces, bueno, más o menos ese escenario que estamos dibujando, aunque sea hipotético pues pasa por la compra de esos medios de comunicación por parte de Berlusconi, que tienen un interés eh, explícito en, en acabar con esos dos medios que tanta tanto dolor de cabeza le ha levantado con sus escándalos sexuales de los que en Italia no se habla. Y, y de fondo, eh, la precarización de, del periodismo, ¿no?, eh, y de, la, de los periodistas, del periodismo, que, que no sé dónde queda ese rigor informativo y, y esa búsqueda de, de información relevante y, y, y, y que democrática de la sociedad ¿no? que es lo que tratan los medios de comunicación que cada vez parece que es una función más, más difícil de llevar a cabo ¿no? como estos seres que echan a la calle a periodistas profesionales y, y mantienen a, a becarios en, en las plantillas Sí, hay que decir, eh, bueno, es un dato que nunca me canso de repetir que durante el año 2010 en España uno de cada tres periodistas eh, perdió su trabajo eso es muy sintomático del tipo de, de periodismo que se está haciendo y bueno, sirva esta revolución en binario Pues para haber eh, podido conversar con Ricard, con Sofía, eh, bueno y por mi Ricard parte Ricard es periodista también sí, Los tres somos periodistas eh, y, y los tres no estamos en ninguno de estos medios de los que hablamos sí, nada, exacto, Exactamente pero, pero, por otra parte, si, si realmente pasa lo que comentabas antes de la SER que comparase eh, Telecinco o vamos, Berlusconi se, fue, se hiciera con Con la SER sería una pésima noticia, porque durante la época de Aznar, la SER prácticamente era la única radio de izquierdas más o menos potente. O sea, habrá más, pero de la fuerza de la SER, ninguna. Y si eso se da, eh, no habrá prácticamente ningún tipo de pluralidad eh, ideológica en, en el mundo de la radio, lo cual es pésimo, porque, coño, no habrá, ni, perdón, pero no habrá ninguna. Uh, ah, es para decir un coño, eh, tranquilo. Sí, no, de verdad, vos. Pero. pero será eh, realmente trágico en este sentido, yo creo Y ahora mismo ya ya estamos hablando de empresas, de holdings y del mundo de, de, de las grandes eh, financieras pero aquí entra en juego el gobierno ¿no? que al fin y al cabo también es el que permite fusiones y el que concede licencias Sí, pero el traje político o el traje legal para todas estas fusiones de medios de comunicación y compras por parte de grupos extranjeros o nacionales de medios de comunicación y la concentración por tanto de todas esas informaciones ya está hecho, es decir uh -huh. eh, ese traje eh, legal eh, ya está preparado pues para que uh -huh. la cadena SER o cualquier otro medio de comunicación que pudiera entrar en suspensión de pagos, pues pueda ser vendido al mejor postor, esa es un poco la idea eh, pierde la democracia, eh, pierde la información en todo caso mientras exista gente como Ricard como Sofía, que estáis aquí hoy eh, bueno, pues todavía nos quedará un hálito de esperanza, muchas gracias por estar aquí y vamos a entrar en enseguida gracias, en nuestro Aftersun. Sofía, tú te quedas conmigo, ¿verdad? Me quedo un ratito más. Para, antes de echar la persiana. <risa> After sun. After sun. After sun. Bueno, Sofía, notarás este profundo olor a incienso y a, mm. y a cuerno quemado. Pues porque ha aparecido volatilizándose en una nube de humo el profesor Ochoa que viene a hacernos la previsión Así astral. es, ahí es. Estoy todavía ojiplática de este esplendor que acaba de irradiar aquí el profesor Ochoa a mi derecha. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, noches. Eh, bueno, tardes, noches. Eh, en todo caso, el, noches tardes. el Astro Rey nos ha acabado de ir. No del todo. Entonces, no del todo hasta entonces no podemos llamar a la noche noche. En todo caso, estamos encantados de tenerla aquí como siempre. En este caso, eh, bueno, es un placer verle, aunque se haga un poco duro por este nuevo uniforme de verano, no se va a cansar usted nunca de traer nuevos uniformes de verano. En este caso, esa, esos cocos que lleva en los pechos y esa falda de paja que lleva en, como si fuese pues un habitante de las islas eh, de Tahití o por ahí, eh, ¿a qué se debe? Pues que en el fondo el universo está compuesto por diferentes islas, que son las estrellas. Entonces, siempre en verano me gusta sacar esto para sentirme más cercano a ellos. En todo caso, eh, le recibimos aquí con un fuertísimo y caluroso aloja y le damos la bienvenida a nuestro programa, donde vamos a hacer una pequeña recorrido. Bueno, ¿qué es lo que dicen los astros de los que usted es portavoz? Bien, eh, nos pasa lo mismo que la semana pasada. De nuevo hay interferencias, de nuevo están de vacaciones. ¿Quién está de vacaciones? esta acaso? La, la semana pasada recordamos que eran, si no me equivoco, Mercurio y la Luna. Saturno, Saturno y la, Saturno y la Luna. Saturno y la Luna estaban de vacaciones. ¿Quién está de vacaciones? ¿Qué astros están de vacaciones esta semana? Eh, bueno, está, está Plutón. ¿Plutón? Plutón, que teniendo en cuenta... Pero Plutón no importa mucho, ¿no? En realidad, Plutón no, no importa mucho, pero sí. Es decir, Plutón podemos considerarlo como el becario de, de Es el de becario los de los astros, astros, ¿no? Es decir, ni es planeta... Pero no, saca trabajo, parece que no, pero saca trabajo. Pero saca mucho trabajo adelante, muchísimo trabajo. De, es un poco como no, el, quizás el más español de todos, los, de todos los planetas, ¿no? Ese que es un becario y que en realidad lleva gran parte de, de la empresa en la que trabaja. Entonces, eh, bueno, está precarizado ese eh, Plutón, ese planeta, bueno, helado, que está, eh, por así decirlo, podemos decirlo, en el quinto culo de... Sí, de, como, de como, nosotros, un becario, nuestro, como un becario, como un becario, buscarle más... el hueco más... Bueno, está Plutón de vacaciones, ¿quién más está de vacaciones? Y la Luna sigue. ¿La Luna sigue de vacaciones? Sí, claro. Porque tiene vacaciones extra, ¿no?, por así decirlo. Eh, tiene más vacaciones que los demás, es decir, la sol, el Sol y la Luna, pues... Es decir, donde verdaderamente el único sitio donde se, ven, se ve verdaderamente cómo coge vacaciones uno y otro... Es, en el, es ya lo que viene siendo más en el norte, ¿no? En el polo norte, donde verdaderamente hay seis meses de noche y seis meses de sol. Eso no es una cuestión de movimiento de planetas, por mucho que se... Sí, que que no se, no ve, se haya querido eh, confundir no, la ciencia no, tradicional. Eh, claro, es porque uno está de vacaciones durante seis meses y el otro no durante los otros seis meses. Profesor, profesor eh, ¿y este evento que se ha levantado hoy, a qué es debido? Eh, bueno... Teniendo en cuenta que la luna está de vacaciones, eh, produce que, que haya un viento que antes la luna solía absorber. Y que al no estar la luna, pues no, no, no se absorbe. ¿Puede producir algún tipo de alteraciones? Eh, sí, pero más en las, en la, eh, más en las mujeres. Ajá. ¿En qué sentido? Mm, eh, Irritabilidad. No, no, especialmente. Sensibilidad. Es decir, ¿Sentido del humor? Claro, depende. Unas estarán más majas, otras no. O sea... Es decir... No, no, ¿Los astros no llueven igual para todo el mundo? No, no, no, evidentemente cada uno le afecta de una manera, pero es cierto que la luna afecta más en las mujeres. Uh -huh. eh, hay que decir que, bueno, como nos, nos revelaba usted eh, a, toda, a toda esta audiencia, a todas estas orejas que están al otro lado, eh, revelaba usted el, el pasado jueves, eh, el sol es el que hace el trabajo de la luna mientras la luna está de vacaciones. Efectivamente. Eh, ¿Y cómo lleva el sol estar lleno? O sea, además de ser sol, eh, estar lleno. Porque esta luna ha estado esta semana llena, eh, porque imagino que no es lo mismo. Es como si dicen no, te toca hacer el trabajo de otro, pero además el día de más trabajo. Eh, claro, es más es más caro. Sale, ¿Sí? sale más caro. Ah. Es decir, el disfraz es más grande y sale bastante más, más caro. Pero, pero, no, pero no lo pone de su bolsillo, ¿no? Imagino que eso haya una corporación astral que se encarga de esos gastos. Por supuesto, la compañía astral. ¿La compañía astral? Sí. ¿Eh, ¿Usted es socio? Eh, eh, sí, mínimamente. Como pero, mínimamente. O ¿Es socio o no es socio? no Soy socio, pero no. Eh, Eso es no. demasiado ambiguo siempre. Eh, soy socio, pero siempre como en una pequeña. Con, decir? con recelo, ¿no? con No, con tengo, distancia. Te, tengo unas acciones. Tengo unas acciones. Pero bueno, eh, unas acciones que son pocas. Minoritarias. Claro. En todo caso. Bueno, vamos con esas previsiones, vamos a ir poco a poco viendo qué es lo que los astros han dejado traslucir, eh, teniendo en cuenta pues, esas vacaciones de Plutón, el becario de los astros, y de la Luna, que pues, puede ser la reina de los astros prácticamente, sí, o por, sí. por lo menos para nosotros. Lo podemos llamar así, sí. Entonces vamos a ver eh, qué es lo que deparan, por ejemplo, para los Aries. Para los Aries, eh, cuerno quemado. Aries, cuerno quemado bien no hay más explicaciones algún tipo de bueno cuerno quemado o quemado el cuerno eso como eh, cada uno prefiera se han quemado se ha quemado bueno por exceso es de uso están embistiendo demasiado los aries eh, puede ser puede pues. ser deberían relajarse un poquillo los aries deberían relajarse tomen nota vamos a seguir con los tauro qué es lo que le depara el horóscopo a los tauro que por mucho que se empeñen no van a matar al torero no van a matar Los Tauro, atención, salir perdiendo, no procurar no vestir no a los capotes. Tal como dicen los astros, nunca mataréis al torero. Eh, vamos a seguir... Eh, esta semana. Esta semana, bueno, por, por supuesto. Eh, vamos a seguir ahora qué es lo que tienen los astros para los Géminis. Los Géminis siempre se mantienen con su, con su típica ambigüedad, ¿no? Sí. Eh, entonces, esta semana especialmente. O sea, entonces, los, los Géminis van a estar ambiguos dentro de la ambigüedad. Sí, podemos llamarle, podríamos decir, para resumirlo... Ambivalencia. Ambivalencia. ¿Tiene algo, que, ¿Tiene algo que ver con la capital del Levante? Eh, puede ser. Puede, yo no, no, la verdad que no me había, no me había percatado, pero puede ser, Ajá. puede ser. Ambivalencia es lo que los astros deparan para los Géminis. Sí. Vamos a seguir ahora eh, con los cáncer. Cáncer mal. Mal. Mal. Y eh, punto. Mal y punto. Sí. Atención a los cáncer, tened mucho cuidado, poneros a, a buen recaudo, porque aunque todavía os quedan dos o tres días de signo, la cosa pinta mal esta semana. Vamos a seguir con los Leo que rugen pues impacientes de saber qué es lo que los astros tienen para ellos, pues eh, la frase concreta es eh, tu semana será como un dibujo de niños, eh, eso es bueno, ¿no? en principio habrá que Leos que sí, que para ellos será bueno y habrá Leos que no, depende, no sé, bueno, en general, como es un dibujo de niños, eh, vamos bien. a presuponerle una temática alegre y, bien, bien. Y, y quizá que se salgan un poco de los bordes, ¿no? siempre Sí, los, los Leo esta semana se van a salir de los bordes porque son dibujos hechos por un niño. Porque va a llegar su momento, ¿no? Dentro de poco. Los, se sí. acerca agosto. Claro, los, los Leo están al caer y por eso han decidido equiparse, o los astros han decidido equiparlos, de vivos colores pintarrajeados. Uy, ruge algo aquí. Espera, Sofi, Sofi, sa saca por favor un filete de la nevera y dale al león que se calle ya. Ya está, se ha quedado calmado, ¿no? No, no, no, espérate, a ver que, que me come la mano. No, no, tíraselo, <risa> Sofía, no se Ahí Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí ahí está. está. Comiendo el filete el Leo y vamos a seguir. Si no, yo le puedo, le puedo dormir, ¿eh? Si quieres. Si quiere. <risa> no, ya, ya está tranquilo. Es decir, el cocodrilo de Andy, lo que ya decía el cocodrilo de Andy, se lo enseño yo. Rasquele, rasquele la tripa un momento, que ahora que está con el filete reciente. Mire, mire, mire, mire. Mire, mire cómo ronronea Seguimos ahora, eso sí, con los Virgo, probablemente el menos sexual de todos los signos zodiacales. ¿Qué es lo que paran los astros para él? Ni símbolos ni tonterías. ¿Cómo que símbolos? A mí lo que me... Ah, vale, perdón, pensaba que me estaba corrigiendo a mí. La predicción de los astros con sus vacaciones y sus becarios para los Virgo es ni símbolos ni tonterías. Así que, queridos Virgo, por favor, dejaos de tonterías y poneros a trabajar tal como os dicen los astros. Vamos no, a... no, no dicen que nadie que se ponga a trabajar. Bueno, yo soy el que está interpretando aquí. En todo caso, la, la frase textual... La, la, la verdad es que no sé de dónde lo de a trabajar. O sea, ni símbolos ni tonterías, yo no... Ah, pues, me... pues en todo caso, los Virgos no trabajen, <risa> pero que ni símbolos ni tonterías. Eso sí. Vamos a seguir con los Libra. ¿Qué es, tienen los Libra los equilibrados del zodiaco? Ten cuidado donde te pesas que a lo mejor tu volumen sube. El volumen, no la masa ni el peso. No, no, el volumen. El volumen. El volumen. Ajá. ¿Qué pesa más, un kilo de libra o un kilo de paja, no? Depende. ¿eh? Eso es algo que también es un dicho muy popular, ¿no? Que no yo no acabo de, de, de entender si nos vamos al mundo astral. Es decir, en el mundo astral existen cuerpos etéreos cuyo peso es moldeable. Mm -hmm. Tiene una masa fuerte quizá, pero una... Cuando quieren. Cuando quieren. Es decir, hay momentos en que... Como un pez globo, astral, por así es decir, decirlo. Sí, puede ser. Es decir, cuando tiene un peso muerto, se hincha cuando quiere y es más ligero. Vamos ahora a qué es lo que tienen los eh, astros preparados para los escorpios. Ten cuidado con el láser que te puedes quemar. ¿Habéis entendido, escorpios? Tener cuidado con el láser, no os vayáis a quemar. Qué miedo. Lo dice, mm. lo dice Sofía porque le toca. Entonces, eh, ¿Es usted Scorpio? Sí. ¿Sí? Ya le he visto en la cara que pues podía sí. ser Scorpio. Sí, pero eso lo podía haber dicho antes. ¿Y Estoy qué me recomienda malvista? para estar atenta a esos rayos láser? Eh, ponte un poquito de crema. Uh -huh. Protegidos de la radiación ultravioleta o láser, eh, vamos a pasar ahora a los Sagitarios, esos arqueros semi-equinos. Ten cuidado con las banderas que a veces pasan de dos a tres colores. ¿Y esto qué quiere decir? Por favor, ayúdenos a arrojar un poco de luz sobre esta predicción eh, Bueno que, que Que se ande con ojo porque nunca se sabe ¿no? Yo creo que es decir Esto es lo que interpreto yo siempre ¿eh? Siempre lo quiero dejar claro, es decir, que te andes un poco con ojo Porque a lo mejor tú piensas que, que un Géminis tiene dos personalidades Y en realidad tiene tres Por ejemplo uh -huh. O oh, por ejemplo está viendo una bandera de la Atleti Que puede ser en realidad una bandera americana, por ejemplo. Un, un tercer color que entra de repente. Por ejemplo. Pero la Leti siempre con el pantalón azul ha sido un poco. Un poco americano, ¿verdad? Sí, un poco rollito mm. estadounidense, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de fútbol en esta sección de astróloga? Bueno, es siempre. Es por mi culpa. Por siempre mi... viene bien, ¿no? Los galácticos, ¿no? <risa> de los galácticos mejor no hablamos. <risa> Vamos a pasar al signo. al signo del agua, a los acuarios. ¿Qué es lo que de la semana de para para nuestro signo de acuario? Siempre que puedas, saca la mano. Y señala la victoria. ¿Esto tiene algo que ver con el cuando el tonto cuando el dedo apunta al cielo, el tonto mira al dedo? ¿Tiene algo que ver con esto? Puede ser, puede ser. Es decir, si tú enseñas la mano de victoria, a lo mejor ganas. ¿No? A lo mejor no has hecho nada, pero tú vas enseñando una mano de victoria y a lo mejor la gente te dice... Joder, ha ganado. ha ganado. Aunque en <risa> realidad no hayas hecho nada. No, pero bueno, es un poco a través de la apariencia, ¿no? Siempre, eso, siempre en este mundo actualmente funciona muy bien. Bueno... Hemos hecho esta interrupción porque Nuestro técnico ha querido incluir A la voz eh, profunda Y bien colocada de Rafael En esa versión de Acuario Del musical Hair Hay que decir que no seré yo el que se meta con Rafael Pero tiene un Un inglés regular Hay que decirlo Bueno medio, entre las clases dirigentes españolas. Sí, ya tuvimos aquí la oportunidad de, de bueno comprobarlo. De, de comprobarlo en nuestro curso de inglés eh, dirigido por los grandes próceres de la, de la República Hispánica, como decía Jeff Bush eh, Vamos a seguir ahora con los pistis el más escurridizo de los signos ¿Qué es lo que la semana depara para los pistis? Ten cuidado que al final te acabarás tú mordiendo la cola Atención, Piscis, por favor, ir practicando la sensibilidad porque podríais... La sensibilidad, perdón, la flexibilidad porque podríais acabar mordiéndoos vuestra propia cola. Vamos a seguir ahora con Mamut, el signo decimotercero decim descubierto en sus investigaciones astronómicas y astrológicas por el profesor Ochoa. ¿Qué es lo que la semana depara para los Mamut? Ten cuidado que puedes acabar pintado una piedra. Este es un silencio dramático que hemos dejado. Pues un poquito para retrotraernos a la noche de los tiempos Y avisar a los mamut que si no tienen cuidado Acabarán eh, en algún momento en eh, pintados en la cueva de algún de alguna tribu Muy negro lo veo yo para todos, ¿eh? No, no ha habido no unas una buena para nadie No es una buena semana, profesor ¿Por qué no? Es que vosotros interpretáis de una forma determinada Pero no, yo no la veo mal Salvo... Los cáncer Salvo los cáncer, no hay punto Mal y punto Muchas advertencias, no sé Pero, o sea, advertencias no significan mal, es decir, yo te advierto para que no tengas un mal, entonces se puede convertir en bien. ¿No? Es, sí, es un poco... ¿Sufre usted del mal de Cassandra? Pero, eh, mi psicólogo me lo, me lo pregunta. Ah, tiene... ¿Usted va al psicólogo, profesor Choa. Hombre, tenga en cuenta que es muy complicado mantenerse en este supuesto mundo real, que la gente siempre te mira, es decir, usted sale con unos cocos... Sí, con, y, ¿cómo va hoy? Con, por ejemplo, con, con, su, por ejemplo, con su traje polinesio de hoy. La, la gente pues siempre te mira mal, esa carga tengo que siempre poder contársela a alguien. ¿Puedo preguntarle una cosa, a profesor Ochoa, ahora que estamos sí, entrando yo. en confianza? Eh, ¿De qué pueblo es usted? ¿Y? ¿De qué pueblo es usted? ¿De dónde viene usted? De Sacedón. ¿De Sacedón? Mm. Y dígame, ¿en Sacedón cómo se le recibe al profesor Ochoa? ¿Es usted profeta en su tierra? No, no me reciben. Es que hace mucho que no voy. Hace mucho que no voy porque tengo un mal recuerdo. ¿Un mal recuerdo en general o un mal recuerdo de Sacedón? No, un mal recuerdo en general de mi infancia. Ya no tanto de Sacedón, que realmente no puedo decir mucho de Sacedón porque viví mi infancia allí y casi no he vuelto, vamos. Pero mi infancia fue, pues eso, un niño que... Que veía un poco más adelante de los demás y que claro. sufría por ello, ¿no? Que hablaba con los astros, con, tenía sus monstruos y sus cosas, entonces claro. Pues muy popular no era. No. O sea, no, no le llaman no. para dar el pregón en las fiestas. No, no me llaman no. No me llaman, siempre era el último en ser elegido para jugar fútbol. Esas cosas que hacen daño. No, no era un astro del balón, precisamente. Eh, no. Eh, no, no Perdóneme el chiste. Eh, bueno, ya estoy acostumbrado. Luego se contará a mi psicólogo y ya está. Bueno, ¿y en qué dimensión va el psicólogo? O ¿Va aquí en la tierra? Bueno, eso voy aquí. Sí. Sí, sí, sí. sí. Porque usted, por ejemplo, la compra no la hace en la tierra. No, no, no. Porque los productos eh, le parecen eh, de una calidad horrible. Eh, inferior. Inferior. Sí, o sea, no, no te puedes comparar con, como te diría yo, la Ambrosía. ¿Ambrosía no venden en, en Mercadona? Eh, no, yo creo que no. Vamos, yo no he oído no porque si la vendiesen... Será sucedáneo. Entonces, la, la ambrosía... Que no digo yo que la ambrosía marca cendado esté mala. <risa> pero... Pero no es, no es ambrosía propiamente dicha. No creo. ¿Y de ¿De dónde es como de, las gulas. ¿De dónde problema. recoge usted el néctar de los dioses? Pues depende de dónde me encuentre. Hay varios centros comerciales ¿eh? en función de la galaxia en la que te encuentres. Y pues acudo a uno u otro, depende. Como siempre estoy viajando... ¿Y son muy caros? Para... El envío, sobre todo, ¿no? Eh, para seres como otros, sí, por no decir inalcanzable. Además, es que se, se, es que es un mundo que se rige por otras leyes y otras monedas, sobre todo. Ah, eh, ¿Dragmas? No, no, no. Soles. ¿Son soles? Sí. Eh, pero no, no son válidos en Perú, ¿no? No. No. ¿no? no. no. Son soles astrales. De hecho, en Perú siempre han ido ahí... Bueno, la cultura anterior siempre ha ido un poco por, por delante, ¿no? Si estamos hablando de los incas, de ese culto solar, ese... Eh... Claro, eso tiene un porqué. Lo que pasa es que eso fue una de las primeras pruebas que se hizo, intentar atraer ese, el mundo astral al, al terrenal y no, no salió bien. Uh -huh. eh, hay otros experimentos. Eh, de, de hay muchos, hay tra muchos. Tratar de traer, pues las pirámides de Egipto serían otro, ¿no? Uh -huh. Ese culto al disco solar, al que siempre alabamos aquí, ORA, uh -huh. claro. nuestro patrón del sol. Sí, sí. Oye, y ahí, ¿no, no se encontrará detrás de esta crisis, no están los extraterrestres detrás de los mercados, realmente. A estas alturas, nuestras preguntas. Eh, he de decirle, y con perdón de la cienciología, eh, no existen. ¿Los extraterrestres no existen? No. Eh, es decir, somos gente. Es decir, el problema es que, hay, claro, a mí, si un día me ven con luna un poco así y tal, y que ese día me echan un poco de crema, a lo mejor me ven un poco verde. Y ya dicen es un extraterrestre, pero no, en realidad es una persona. No, no, no se lo tome así, profesor. Extraterrestres en el sentido de la palabra de es que es fuera de la Tierra simplemente, de que vienen fuera de la Tierra. Sí, sí, pero que no existen. Somos, somos personas que estamos en otra dimensión y que aquellos que no han podido entenderlo, pues nos llaman extraterrestres. Para terminar, eh, hoy no quiero hablar de la guasonería. Eh, un, un inciso respecto a la guasota ah un un inciso eh, que es que lo, el, cuando he llegado estaban hablando del tema del de, inglés este mudo uh -huh. mardoc mardoc eh, que, que que claramente es un masón no es un guasón es masón con m claro porque si no sería eh, Wurdock. Wurdock. claro ah no como es un mamón con m sí efectivamente es un masón masón sí, masón <ríe> sí, un masón que masa que, claro, que masa que masa fortuna una guasa no, y, no, y no tiene WhatsApp. Bueno, hay que decir que, bueno, recordamos que el rapper que es masón. Y la pregunta que yo le quería hacer usted en sus viajes astrales empiternos por las galaxias, cuando se llega al final del universo, ¿exactamente qué es lo que hay? Te caes. ¿A dónde? Al vacío cuántico. ¿El vacío cuántico es algo en sí mismo o sería lo que nosotros llamaríamos en, en nuestro pobre idioma terrestre la nada? Hay mucho que tratar ahí. Es una pregunta que... Así para hacer en cinco minutos es decir... Podemos hablar de la nada. Podemos hablar de la nada. Pero para que haya nada... Tiene que haber un todo. ¿Hay un todo? ¿O hay un algo? Hay un poquito. ¿Puede estar el todo todo junto en algún momento? Pues cuando está todo, está todo. No, junto, no separado, pero está todo. Bueno, en todo caso... Eh, ¿Hay nada? ¿Sí? ¿O vacío? ¿Cómo lo ha llamado? ¿Vacío cuántico? Vacío cuántico, es decir... Cuando, Qué ustedes, cuando ustedes eh, en el momento en que ustedes eh, con las ciencias que tratan es decir, matemáticas y tal que llegan a un punto en el que no, no. pueden seguir y que tienen que ir hacia la filosofía algo no cuadra claro no... es decir eh, es muy difícil caer es decir eh, Tolkien lo representa muy bien cuando cuando Gandalf cae se cae y, y está un tiempo cayendo simplemente y constantemente, constantemente claro. y constantemente venga a caer venga a caer venga Marteón, cae, vale, no y para no pasa. No, no, y es, es un ca una caída cuántica la de Gandalf claro Ahí asume un saber que si no te has caído, no puedes conocer. ¿Se ha caído usted desde el fin del universo? Eh, yo me caí, pero muy poco. Como un, se despeña un poco, ¿no? Eh, hice puentín. Porque es que no, es decir, por aquel, todavía no lo tengo muy claro porque es muy complicado, ¿eh? O sea, hay que tener mucho valor para hacer eso. Entonces yo primero dije, yo mato una cuerdecilla, me tiro y luego ya veré si ya... Me, y todavía estoy dudando, ¿eh? No tengo muy claro si me quiero tirar del todo o no. Profesor, es siempre un placer eh, que venga usted a quitarnos la venda de los ojos, esta venda de malla, esta realidad que se nos teje en delante y que nos confunde. Eh, y es un placer tenerle aquí. Por favor, la semana que viene venga un poco más cubierto. Y la semana que viene ya seguramente traiga algo más sobre, sobre la guasonería. ¿eh? Y estoy ya haciendo unos hallazgos muy importantes acerca de verdaderamente el rito de iniciación. Mantengámoslo, eh, que será nuestra primicia de la semana que viene Recordamos la gran primicia con la que empezamos el programa de hoy Esa entrevista con Carlos Carnicero Que ha estado aquí contándonos cómo ha sido despedido de la cadena SER ¿Qué opina usted de esto, profesor Ochoa? Con el cariño que... Le... Porque usted y Carnicero eran amigos, ¿verdad? Y lo seguimos siendo y lo seguimos... Siempre ¿Sabes? ¿Y qué opina que le hayan echado de la cadena SER? Bueno, es que lo que está pasando en el Grupo Prisa Me parece... De risa Sí, ¿Es... sí Puede, ser, puede que los guasones estén detrás, ¿eh? Hay bastante guasón. Hay bastante guasón. De hecho, eh, por ahí detrás siempre está uno de los grandes guasones, Berlusconi. Un guasón máximo. Que está sacudiendo el avispero a ver qué es lo que saca. Claro. En todo caso, profesor, muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes, como siempre. Le despedimos con el corazón en un puño. llego el momento, agotados exhaustos, de irnos despidiendo sin antes, record... no, sin antes recordaros que tenéis abiertos todos los canales de participación en com en el Twitter y en el Facebook de Agorasol Radio, y que podéis eh, llamarnos eh, por teléfono también, al, bueno, un número que quizá algún día de estos os pasemos y que aquí en La Persiana estamos encantados de teneros eh, al otro lado escuchándonos, que ha sido un programa intenso, que para la semana que viene, o para Perdón, para el jueves, rescataremos esa entrevista que no pudo entrar hoy con Ramón Lobo, ese periodista corresponsal internacional. Ha sido un placer teneros a todos vosotros, ha sido un placer tener a Sofía acompañándonos. El placer es mío, estar aquí en La Persiana. Y esperando con los brazos abiertos también a que vuelva María a poner un poco de orden porque me tiene desmadrado. estoy yo fuera de mis casillas y ni siquiera entre Sofía y Fossi, que está en la técnica, consiguen controlarme en La Persiana. Nos despedimos poco a poco Preparando ese rollo Que va a caer enseguida Para cerrar la ventana al mundo Y así descansar hasta la semana hasta, hasta, Por lo menos hasta mañana Que volverá Radio Agorasol Y os emplazamos, antes de echar la persiana A que sigáis muy de cerca Toda nuestra cobertura especial De todas las marchas de su llegada a Madrid 23, 24, 25 y 26 de julio Todos los marchantes llegan a Madrid Y en Agorasol Vamos a estar ahí para contároslo Vamos, ahora sí. Sofía, ¿quieres echar tú la persiana? Bueno, pues despedimos la persiana también eh, recordando a todos los simpatizantes del 15M que Carlos Carnicero ha abierto su blog para todos aquellos que quieran escribir. El jueves a ver si podemos volver a tener a Carlos que Podemos irle desgranando poco a poco eh, Su visión particular del mundo Que durante tantos años hemos seguido en medios eh, tradicionales Y que a partir de ahora vamos a tener que seguir en medios alternativos Por así decirlo En todo caso Seguiremos buscando ese resquicio de libertad eh, A través de, de los blogs A través de internet Y aquí a través de las ondas de Agorasol Radio La retos libres Vamos a echar ya a la persiana en Agorasol